Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de Radio Villa Francia. Este es tu programa favorito, Las Hijas de Afrodita. Le damos la bienvenida a todos los que ya se empiezan a conectar a través de las distintas plataformas que tienen, ya sea aquí cerca de la en la comuna, a través del 107.9 para la frecuencia modulada o los que están escuchando a través de la página web www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También les damos un saludo a todas las personas que se conectan a través de Tunein o Tunein, no tengo idea cómo se pronuncia eso. Si tiene tilde o no, pero les damos la bienvenida a todos los que ya se conectan a esas plataformas. Eh, estoy aquí en una noche más de día lunes junto a mi compañera Inés. ¿Cómo está ahí, Inés? Hola, buenas noches. Eh, bien. Está como como fresquito afuera, podríamos está decir, está fresquito afuera. Muy agradable. Pero acá en el estudio está la cosa que arde. sí. Sí, está calurosa hay, la cosa. Aquí hay calorcito. Sí, sí, mamá tenía uh -huh. que empezar a, a sacarnos la ropita porque... Yo verdad, sí, tú empezaste ya. Sí. Yo creo que te voy a seguir. Yo ya me empelote ya. Sí. <risa> bueno, sí. estoy con este corazón tan grande. ¿Ah, ¿Sí? eh, Lleno de amor. Mira qué lleno lindo. Lleno de... ¿Cómo es...? Eh, tan solidario. Eh, mucha empatía, eh, mucha, mucha. Eh, estoy agradecida con eh, los empresarios P sí, que po. hacen posible, mm. hacen posible de verdad la Teletón, porque sin ellos no mm. seríamos nada. Mm. Esa es nuestra realidad. Sí. a ¿Ah? eh, los grandes empresarios de diferentes empresas eh, y un sinfín más ahí eh, como como podríamos decir sociedades anónimas que no son tan anónimas y no son tan sociedades pero agradecer de todo de todo corazón la ayuda que prestan a los niños del país se pasan bueno, son lo mejor que pueden ir aplaudando o sea, Un aplauso para ellos. Estoy que lloro. Estoy, estoy que... emocionada. Dan sin recibir, no quieren recibir nada. Ellos dan por dar porque son muy buenas porque personas. Porque son, son buenas solidarios. Ellos siempre están pensando en el bien mm. país, en el que tiene menos, en asegurar las oportunidades de cada niño, de cada familia. ¿Cachai? Son muy importantes para para para nuestro, para nuestro desarrollo ellos siempre están pensando en nosotros Sí, increíble yo la verdad que eh, mucho de la Teletón no vi así que no puedo pirar absolutamente nada lo único que sé es que eh, faltaba como una hora para para la meta y en menos de una hora la hicieron así como eso gracias a los empresarios como tú decís eh, gracias a ellos este eh, los niños discapacitados de este país pueden tener atención integral y todo eso Eh, como tú dices, eh, también pues, gracias a ellos y gracias a que no piden nada a cambio, esto se puede llevar a cabo. Así que un aplauso para ellos, ya se los di. La verdad que es una mierda. <risas> el show televisivo de la Teletón. no Ojo, ojo chiquillo, o sea, no es eh, las personas que trabajan ahí o, o la recuperación de los niños. Estamos hablando del negocio, el show mediático, de eso estamos hablando. Eso es lo que nos genera conflicto. <coughs> y nada, po, decir que así como desembolsan una cantidad de lucas y, y estoy en contra de, del show mediático y de que nosotros tengamos que financiar eh, parte de eso, eh, me parece aberrante, siendo que debería ser el Estado el que... Eh, tiene que velar por los derechos de las personas en tanto de salud, educación, vivienda y todo eso. Pero bueno, así están las cosas y es lo que hay. Y la verdad que, nada, eh, es lamentable, sí, por ejemplo, ver ese, ese show y que llegan al lastimero a... A, a exponer a los niños a situaciones, cachayá, de que ojalá que lloren para poder generar más lucas, ojalá que la familia también llore y que lloren mucho para que podamos <coughs> sensibilizarnos nosotros e ir al banco. Dame un caso <coughs> viendo toda la lo que vi, no lo hilaron convencerme de, de pararme ir al banco a, a depositar. No lo hice. Levántate, mamita. No, no lo hice, ¿no? No. No, no, no, no, no Prefiero ir a la, a la fundación Y colaborar con, con algún servicio Con alguna prestación física Si ellos necesitan ayuda, no tengo ni un drama Pero eh, De esa manera no No, de esa manera ni, ni cagando Y obviamente menos comprar la, Las cosas que ellos piden Que tú compres pues Que finalmente es para Sabemos todos para dónde van las lucas Y sabemos que lo que donan es una miseria En relación a lo que ganan y todos sabemos ya, estamos claros con respecto al tema po. pero sí lo que hace la fundación en sí, con la, con los niños la rehabilitación, eso no tengo nada, nada que decir en contra es una bonita la que se hace ahí eh, realmente hay niños que, que si sí se recuperan y que pueden lograr por, por lo menos caminar o, o tener partes de su cuerpo que no, no, no vienen con ellos o que se las han amputado por X motivo y Pero sí falta, por ejemplo, la inclusión, falta todo lo demás, pues, que finalmente no sé si si será <coughs> eh, tan bueno el tema de la del, del, <coughs> del, del, de todo el proceso de mejoramiento con respecto a, a, la, a la salud de los niños, cuando vemos que después de... No pueden ni siquiera... Por ejemplo, hay colegios con ramplanes, no sabemos que si los van a incluir bien. Ponte tú yo, yo hoy día escuchaba el matinal en la mañana y estaban hablando con respecto al tema de la inclusión. Entonces yo decía que, yo pensaba, para mí, yo decía... Dentro de, lo, de los ramos que tú tenías en el colegio, así como, por ejemplo, historia tiene geografía o matemática tiene geometría. Algebra. Eh, exacto. El lenguaje debería tener lenguaje de señas también para poder incluir a los niños en comunicación con esos niños, porque son niños, los sordos, mudos, están aislados. Si tú no sabés lenguaje de señas, no tenéis como cresta comunicarte con ellos. Entonces creo que debería ser parte de la inclusión empezar desde el colegio de esa manera. Entonces, no sé, yo creo que nos falta caleta. Yo voy a confidenciar, por ejemplo, el año 2010 yo tuve un accidente automovilístico muy fuerte y pasé por el proceso de casi un año con respecto a, a silla de rueda y bastón. Y la verdad que las calles están eh, no están hechas para eso. La locomoción colectiva no está hecha para los discapacitados. La gente se pone solidaria. Solamente el mes de noviembre, eh, cuando es el tema de la Teletón, el resto del año son... Eh, ciegos sordos y mudos ante la indolencia de algún discapacitado las calles no están preparadas para eso las veredas esas rampas que tú ves en, en la mayoría de las calles del centro aunque tengan un centímetro de alto ya significa levantar la silla y eso lo hace eh, le hace un obstáculo entonces creo que no sé que falta mucha educación, falta eh, mucho por hacer, las veredas están horriblemente asquerosas, eh, yo creo que no están solo acá en Santiago, yo creo que en todo Chile, Pero la si verdad se ven... es que es cuático el tema, porque son solidarios un rato nomás, Pero nosotros el, el, el domingo salimos a, a hacer una, una, una actividad con la ineja la feria, Y la verdad es que la gente es súper indolente con respecto al, a los niños de acá de la villa, por ejemplo. Po. Ponte tú, no sé, po. Eh, se les acabó acabado los solidarios en dos minutos, se ha sacado la teletón y era. ¿Cachai? Ya nada más colaboración. Gritamos hasta morirnos, quedamos el calor, todo, hicimos la hicimos todas. Pero aún así costó muchísimo para sacar 100 pesos, po, loco. Entonces, no sé, po hay que un cuestionamiento ahí y todo eso porque es para los mismos hijos de ellos o sea, o sea, era, es que va, va, va en la confianza también en el que a mí me molesta eso cuando dicen así como, no sé, pues mucha gente decía así como, ay que si se van a ir a gastar la plata se van a ir a comprar cerveza yo de repente pienso, usted haría eso Porque si usted piensa mal de otra persona es porque usted lo está haciendo. Bueno, de hecho nos gritaron usted está caleta de cuestiones. Claro, porque usted está actuando así. Nos gritaron caleta de cosas y una de las cosas que nos gritaron fue <coughs> que Me dijo, si, ¿para qué les van a comprar helados y dulces a los cabros chicos? Mejor cómpranle pasta y un par de neumáticos para que vayan a quemar. Achapo. Ajá, pensamiento huleado de la gente en todo caso, pero bueno. Es, es, es el criarpo. Es, es como criar y como cómo queréis criar como queréis ver tu, tu población al final po. finalmente lo logramos contamos igual hay gente que obviamente aportó muchísimo es, eh, yo estoy hablando de casos casos puntuales eh, como ah. No, por supuesto decía yo que eso estaba explicando, es que la voz dice, bueno, esa opinión no veneto No, eso estaba tratando de explicar. Eh, justamente la gran mayoría de las personas sí colaboraron porque nos conocen con la INE y saben la labor que hacemos acá dentro de la villa, que es importante, que nosotros hacemos la fiesta de Navidad para los niños, hacemos las colonias urbanas para los niños. Entonces ellos nos conocen y saben eh, cuál es la labor que nosotros cumplimos. Y, ...y la verdad que la gente que hizo ese tipo de comentarios así como... Eh, ...absurdo, ni siquiera conocemos, ni siquiera sabemos quiénes son... ...y a lo mejor son de paso acá, en la, en la, andaban de paso en la feria, ¿cachai?... ...así que la verdad que no no no no, no nos incomoda, pero sí... Eh, ...le damos un agradecimiento enorme a toda la gente que nos colaboró, obviamente... Estábamos juntando un poco de, de, de lucas para poder comprar dulce y helado para hacerle una fiesta de navidad aquí a los niños de la población entonces afortunadamente como te digo o sea como les digo a todos ustedes los que nos escuchan nuestros queridos auditores eh, la gran mayoría de las personas nos conoce y saben las labores que hacemos acá en la, en la villa así que no habría drama nos colaboraron igual hicimos una cantidad Eh, no, importante, pero sí hicimos unas buenas lucas y que pues por bueno, eso podemos salvar eh, la actividad que queremos hacer. Así que, aparte que nos, nos donaron por ahí cositas, así que genial. Pero sí, bueno. volviendo al tema de la Teletón, de la, de la inclusión, mm. de, de cómo somos, de cómo estamos. O sea, claro, te muestran historias, por ejemplo, muy desgarradoras. Mm. Pero yo iba más allá de esa historia, por ejemplo el hecho de que no hayan caminos habilitados y no solamente para las personas que tienen problemas de discapacidad, sino que para todo un pueblo o, o toda una comunidad. Ah, veíamos una mujer que carriaba a su hijo, lo tomaba en brazos, pasando por unas rocas hacia el mar para llegar a una barcaza para poder trasladarlo a Portomón. O sea, la solidaridad de nosotros o, o la solidaridad de los empresarios es solamente eh, en el momento de depositar una cantidad de dinero para que estos niños puedan ser rehabilitados o puedan tener algún tipo de rehabilitación para que puedan eh, acercarse más al mundo laboral o desempeñarse mejor pero cómo lo vas a hacer si para trasladarte por ejemplo no hay las condiciones básicas necesarias mm. cuando hay com comunidades que aún no tienen luz hay mm. comunidades que aún no cuentan con agua potable o con servicio de alcantarillado Sí, el mismo hecho ¿Ah? que te, te nombré Ayudelante, por moverse aquí en Santiago Ya es terrible para un discapacitado ¿Cachai? Moverte aquí en Santiago ya es atroz porque las calles no están habilitadas, porque la gente es eh, inconsciente, porque te subía a la micro al metro y se hacen los dormidos, ¿cachai? Como que nadie los pesca. Eh, no, pues y en, en, en el mes de la solidaridad, donde están repuntando ahí que eh, todos los días con publicidad y con cuestiones de que tenéis que ser solidario porque viene la Teletón y la tontera, ahí como que recién... Inclusive yo estaba viendo algunos estudios ahí, una estadística y cosas así, Eh, que no, no, no tengo muy claro los porcentajes, no los voy a, a decir tampoco, pero una gran cantidad de personas cambia de marca de producto que ocupa siempre por simplemente hecho de que está en la Teletón y por esa hueá de culpa, así como que si yo no coopero me voy a sentir mal para el resto de mi vida y no voy a ganar el cielo, hueón, el cielo te lo ganáis de otra manera, no así, no así no llenándole los bolsillos al, al empresario, el, el, eh, si querís, si tú decís que tenís que ganarte el cielo la, o no sé, por, librarte de los pecados, de la tontera que creáis, eh, así no se hace, se hace con trabajo en la comunidad, se hace con esfuerzo, se hace con, con, con su la gota gorda como la suamos con la INE el domingo, eh, buscando Lucas para hacer la fiesta de Navidad de los cabros chicos, pues eso, así se hacen las cosas con trabajo con hechos con trabajo concreto con, con ayuda a la comunidad en entorno donde tú vives para solucionar el te, para solucionar temas para o para pa cubrir ciertas necesidades ahí se hace la pega eso es ser solidario pero por ir a comprar un, un producto x que está eh, que va a donar parte de lo que yo compre para allá no, no no me hace yo no sentí ninguna culpa como te digo el fin de semana aunque me me, todo el mundo como que andaba en esa onda así como que todo no, no sentí ninguna culpa por no por no hacer esa donación ni nada ni ningún aporte yo hago mi aporte acá en la villa a los cabros chicos de acá que, que los tienen botaban que les tienen poca salud poca educación eh, que los tienen ese, eh, de allí asesinado bueno, en las viviendas a esos cabros chicos me preocupo, me preocupo yo y de la, de la gente adulta también que pues por ejemplo lo de que hablábamos durante las calles, o sea, no tan solamente en regiones o en ciudades eh, a lo largo del país hay una imposibilidad de poder trasladarse como tú contabas y decía el hecho de que no hayan caminos adecuados para poder trasladarse de que tengan que pasar por a través cruzar a la ciudad para una barcaza que tengan que esperar eso ¿cachai? para poder que los trasladen o caminar kilómetros y kilómetros para poder llegar a un lugar Eh, acá igual los vemos esas mismas eh, eh, eh dificultades también se las, se las, las tenemos que pensar en nuestros adultos mayor, por ejemplo, o en la gente que tiene problemas para movilizarse. Eh, toda esa gente también tiene la misma la misma el misma problemática. Entonces no están solos, es una es una si vayas a ser solidario tenés que ser solidario con todos, no con un cierto grupo de personas. Lo que no quiere decir es que entends acuerdo con lo que se hace pero pero me refiero a eso o sea hay que velar por todos por todos y no solamente por, por un grupo de personas porque por ejemplo yo tengo amigos que son sordos mododos Y me dicen, porque pues, eh, hay una alta, por ejemplo, eh, en dentro de, la, de las encuestas que ellos hacen en su interna, de la Asociación de Sordos de Chile y todo eso, eh, me decían, por ejemplo, eh, uno del, de los amigos que tengo allá, me contaba y me, me decía, porque pues, ahí hay una alta eh, deserción de escolaridad porque los colegios los profes lo típico se dan vuelta a la pizarra, hablan y escriben, ¿cachái? Entonces el, el sordo mudo queda descolgado, pues, mal malla lo que dicen en en en lo que se escribe en la pizarra. Lo mismo pasa en los estudios superiores, los profesores se dan vuelta y los cabros que han tirados, pues. Entonces hay una Eh, muchos de ellos renuncian a, a seguir estudiando por esa eh, imposibilidad de, de poder eh, continuar con su estudio de manera óptima. <coughs> y la, lo, los requisitos, por ejemplo, no sé, por pues si tú eres sordo-mudo y querías ir a estudiar en una universidad y la universidad no te facilita eh, un traductor, te lo tenés que conseguir tú. ¿Y de dónde voy a sacar? Si soy de escasos recursos, pues, ¿cachai? Tenés que contratar a alguien, pues, esa esas cuestiones son lucas. Pues. Entonces, muchos de ellos no tienen estudios superiores por lo mismo. Son pocos los, los las personas sordas mudas que tienen eh, títulos, por ejemplo. El, el que yo, eh, mi amigo Gustavo, que le que le tengo caleta de cariño y aprecio y lo conozco hace muchos años, <coughs> él es el presidente de las OCHO. ...de la Asociación de Sordos de Chile... ...y él me dice porque él... ...se tuvo que costear el traductor... Eh, ...para poder estudiar... En, ...en un instituto... ...y él estudió y se... ...se tituló de contador... ...y eso es lo que hace... ...la contabilidad es la empresa, ¿cachai?... ...pero... ...y si no hubiera tenido los recursos para hacerlo... ...el instituto no le prestan apoyo y era... Po? ...y ahí se queda... ...con suerte con su cuarto medio... Y hay muchos de ellos que la enseñanza media tampoco la terminan. Y es por lo mismo. Y me imagino que los discapacitados en silla de ruedas y los que usan bastones, los que están postrados en cama, es la misma situación. Bueno, lo vemos también con, con los niños de, que tienen enfermedades raras, ¿Ah? ¿cachai? Que, no sé, por... No, no tienen colegio que los albergue o que, lo, que los tenga, que les puedan dar educación porque no están los medios, es decir, no tiene una enfermera, nadie sabe de primeros auxilios, la gente no está capacitada como para tenerlo, pero además de eso, por el hecho de que eh, <coughs> tampoco el Estado se hace cargo de, ¿cachayo, no?, Tampoco el, el Estado se hace cargo, no no, no fomenta la inclusión verdadera. Ajá. ¿A qué inclusión apunta el Estado? O apuntan los colegios eh, subvencionados, los los subvencionados más que nada. Es a los niños con problemas de aprendizaje porque generan más lucas para los colegios para a para la subvención a los hiperactivos, Ajá. pero empastillados. Claro. A eso le llaman inclusión. ¿Cachái? un colegio inclusivo ya yeah, o personas con un, un, una, un, un pequeño rango de discapacidad de discapacidad mental, ¿cachái? Eh, que le ponen, no sé, educadores profesionales eh, psicopedagogos psicólogos, cachai como, como poder ayudar, le hacen pruebas especiales pero más allá de eso no hay mm. es muy difícil encontrar colegios en Chile donde hayan por ejemplo aulas diseñadas con estas rampla o hayan colegios con ascensores donde los niños puedan o sea sabe que no sé voy a inscribir a mi hijo pero tiene silla de ruedas Cucha, sabe que lo lamento, pero nosotros no podemos acondicionar las alas para su hijo. Mm. ¿Usted el puede día, venir? Yo estaba viendo una noticia hace un tiempo atrás de unos niños que tenían atados, por ejemplo, el eh, los tenían que hay un ascensor en el colegio para el, las personas en silla de ruedas, pero estaba malo. Entonces el colegio no no, no arreglaba la cuestión, ¿cachái? Entonces Lamentablemente el, el menor lo llevaban en la mañana al colegio, entre todos lo trataban de subir al tercero o cuarto piso, lo dejaban en la sala y de ahí el niño se tenía que quedar toda la jornada ahí encerrado, porque tampoco podía bajar al patio, porque tampoco podía salir a ninguna parte, porque no estaban las condiciones dadas y entre los mismos niños no lo iban a bajar. Así que finalmente es eso, pues cuando hablamos de inclusiones para todos. O sea, la, la idea es que seamos solidarios siempre, no solamente en estas fechas y no tanto en Lucas, sino que seamos más preocupados nosotros también como personas. Por ejemplo, somos invisibles, ponte tú, ante un discapacitado, yo lo viví, por eso lo digo, eh, cuando va caminando en la calle. La gente va mirando las vitrinas y le importa un huevo que va al lado tuyo y aunque tú vayas con bastones y te, te pasan a llevar con un bolso, tú te caes porque pierdes el equilibrio, tus bastones son el equilibrio y de, tenés que estar preocupado de la vereda, de dónde ponía el, el este, de la persona que viene caminando, tenés que estar preocupado de todo. Y se hace a veces imposible, la verdad que es bien denigrante así que, y las, las cosas no están para discapacitados por ejemplo, los mismos teléfonos públicos están en una altura que una, una persona en silla de ruedas no lo puede alcanzar, es tan sencillo como eso es tan sencillo como eso, entonces hay miles de falencias, ¿cachai? entonces creo que nos falta mucho con respecto a la discapacidad, nos falta mucho con respecto a la inclusión, creo que Eh, hay una falta de conciencia ahí que, que no, se ha, se, no se ha fomentado desde la niñez, porque los niños son buenos para hacer bullying a los cabros chicos también, entonces creo que ahí hace falta un trabajo importante y creo que que no tan solo en estas fechas cuando tenemos que preocuparnos de las personas que están al costado y cuáles son sus necesidades, creo que es todos los días del año. Sí, sí. Bueno, y también la solidaridad empieza en los territorios Donde vivimos, donde nacemos, donde estamos desarrollándonos <coughs> es. día a día eh, Tu hijo es mi hijo, y eso Obvio. es todo mm. Somos madres de todos los hijos de la población y mm. de más allá Y cuando sufre un niño, sufrimos todas las madres uh -huh. ah, Y todos los padres, se supone ahí estamos ahí para pa, pa poder ayudarlos, para poder contenerlos, para poder guiarlo eh, Y para poder mostrarle que hay un mundo más allá Más allá de, de, de la mierda en que vivimos, de esa po pobreza que, que para muchos no existe, pues esa desigualdad que, que no se ve, mm. ¿ah? de que nos pintan que todo es bonito. ¿Mm? pero ahí. Oye, así con el tema de la Teletón, vamos a leer un poquito los saluditos. Ah, ya. Qué bueno. Para empezar a sí. saludar a la gente, a nuestros queridos auditores. Dice... Mmm... ¿Quién dice? Dice, Radio Villa Francia, mira, no está promocionando. No te puedo creer. Bueno, sí, sí. La radio. Ya comienza la hija Afrodita. <ríe> mira tú, qué buena. <ríe> uh -huh. Sebastián Landazul. Uy, Sebastián. Dice, Bacán. buenas noches, queridas Neis y Gusti. Lindo. Ya escuchándolas después de mucho tiempo. Qué Abrazo buena. Abrazo enorme a ustedes y a los muchachos. Pa' ti mucho cariño y toda cariño, tu familia, muchos enorme, besos, sí. sí, Gerardo dice, y recuerda que nos debe una visita, sí. Gerardo nos dice, buenas noches, disculpe por el error Nainet y bueno, si eso era algo de nosotros, no se preocupe, déjelo, oh. Joaquín Prestes Juan, buen día chiquillas, buen día, sí, ya. buen día, buen día, buen, buen día, día, dice día, buen día, sí, Buen día. Bueno, pero es que es día Buen día, buenas tardes, buenas noches. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Sí. ya 27 horas de hipocresía nomás. Así Tal cual. es. Después hay una chiquilla bien simpática que también nos está promocionando. Bien ¿Quién? linda la chiquilla. Se llama Neis. Ah. Sí, dice ya están por el 107.9. Mira tú, qué simpática idiota. esa cabra, oye. Después está Robot de Madera, oh. dice, buenas noches, huachitas, ¿cómo están? Buenas noches. Pues aquí se tira al tiro, se tira eh. yo como brazo de albañil. ¿Estás con tendinitis? <risa> ¿O lo decís por los músculos? Está eh, musculoso. ¿Ah? Eh. Beso, abrazo para ustedes. Sí. Y luego está Elisa Monti, dice, un gran abrazo, mujeres. La Elisa. ¿Eh? Saludos, Elisa. Saludos al cachorro. Oye, estoy viendo, ¿cómo se dice? El tele. Ya, sí. ¿Así se dice? Las Tendencias en Twitter. Así es. ¿Ah, la diputada oh, Andrea Molina. Ay. ¿Qué hizo esta vez Andreita Molina? ¿Qué hizo la Andreita? Es que podríamos decir, ¿qué no hizo Andreita Molina? No, es que hace rato que no está... No, no, no, es que eso es de todos los días. ¿Qué no hacen los diputados? ¿En qué no trabajan? qué tal Pero cuando están en el tele es porque hicieron algo y lo hicieron mal. <risa> <risa> Estamos claros. No es porque hayan hecho una huella buena, sino que porque la han hecho mal. ¿Ah? Andreita Molina, ¿sabes lo que hizo, no? No, por... no, bueno, no es lo que hizo, sino que están todo alegando... Porque la mina se gastó 40 palos en un año así como como de la nada. Benzinas, viático ya. ¿cachai? Alojamiento, eh, comida. Otro, como tres palos mensuales, uh -huh. ¿cachai? Pero eso, eso se gasta. ¿Qué tal? Pero ella pertenece a la región de Valparaíso uh -huh. y el Congreso está en Valparaíso. Claro, y representa a Petorca, a La Calera, un sinfín de comunas que están también en el gran Valparaíso. Mm. Entonces... O sea, es? mucha bencina el viático no gasta, se supone. Y, y no sabemos lo que hacen las en las semanas distritales. Uh -huh. ¿Ah? Porque... No se les ve mucho. Claro, pues... Mm. No, no no hay fotografía ahí de haciendo algo Bueno, y como salió la paleta También hay gente que está recordando Por ejemplo, hija de perra ¿Te acuerdas cuando falleció sí. hija de perra? Y una de las chicas de su seguidora es Que le mandamos saludos a Leirina Claro, si ponía es que así no, está como, escuchando Puta, falleció hija de perra y, la y salta la mina así como ¿Por qué me tratas mal? Y la cuestiono <risa> Y después en entrevista con un radio Dice, no, lo que pasa es que yo defiendo a todos los perritos y a las perritas <risa> ¿Ah? y con eso se sacó los Ay, qué ¿Mm? ahora Ay. hay mucha gente que dice oye pero todos los diputados y los senadores todos los que trabajan para el gobierno más o menos que tienen como que están esta investidura de honorabilidad gastan más o menos 40, 50 palos yo te creo en alguien que pueda vivir en Aysén que pueda vivir en Arica Punta Arenas ¿Ah? y tampoco le he hecho los 40 palos porque se supone que si están en un alojamiento no van a estar en, en un resort o en una suite presidencial ¿Ah? hay los pasajes de avión pero 43 casi 3 millones mensuales usted que viajan todos los días también estoy tratando de buscar justificación ya bueno, viaje a la luna ¿qué? ¿qué? <risa> Bueno, si sí sabemos cómo son. Ahora, ¿por qué? Mi pregunta, mi pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que pagarle a ellos esa cantidad de dinero si cuando nosotros vamos a trabajar nosotros tenemos que pagarnos la micro nosotros mismos? ¿Por qué el empresario no nos paga la micro nosotros si nosotros vamos a trabajar para ellos? Pues? Él hace políticas para ti. Para que tú estés bien, bueno, en beneficio tuyo. No seas malhablada, por favor. Yo al empresario <risas> le trabajo y le produzco para que crezca su bolsillo. Mi mm. pregunta es, ¿por qué a mí el empresario no me paga? Porque con el bono de locomoción que dan, que no son más allá de 10 15 lucas, no alcanza. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos <coughs> que pagarle a los diputados, a los senadores y un sinfín de pelotubos más la plata de, de, de transporte y de salida y de alojamiento? Porque si así cuando están nosotros cosas estamos te pay. Ya, pero cuando nosotros estamos trabajando, ¿por qué a nosotros el sistema el, el transporte el sistema de transporte que tenemos no lo pagan los empresarios? Al contrario, nosotros tenemos que pagarlo y más encima el gobierno con plata de nosotros mismos les vuelve a poner más plata. Entonces al final estoy pagando dos veces. Más encima le pagamos las vacaciones. Claro, pues. Y los regalos y todas esas cosas Entonces, que ellos hacen. Yo yo hay alguien que sepa esta cosa que me responda, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo pagarle a, a esta tipa ya a un sinfín de vagos más que están ahí sentados? Eh, su, su trayecto para ir a, a... Se supone, se supone que hacer leyes a mí, a legislar para mi favor, se supone. ¿Por qué yo tengo que pagarle? Por eso, porque ellos te van a, van a hacer leyes para ti. Ya, pero porque el empresario si voy a trabajar empresario porque el empresario a mí no me paga la locomoción o él, el con plata de él sustenta la locomoción colectiva de este país porque así están las cosas en nuestro chilito pues allá para qué buscamos tantas preguntas tantas tantas explicaciones ¿Acaso que sabemos que esta cuestión está mal repartido el chancho hace rato que ganan una millonada y una plata pero per perdía increíblemente porque si fue pues dijiéramos ya sabéis que este gallo está sacando la cresta por la por la región y está trabajando y está haciendo cosas para la región y está aportando para la región ya sabéis que yo justifico pagarle tantas lucas pero cuando vemos que efectivamente no es así po. cuando estábamos viendo a un diputado en un, en un, en un en, eh, saliendo en semanas distritales, a, de vacaciones, ¿cachai? al extranjero, y esa con plata de nosotros, entonces, ¿qué más, po, allá O sea, nosotros nos van a explotar cada vez más. Toda la razón, Joaquín. Dice, no solo debería pagar el empleador el transporte, sino que además deberían considerar el viaje como horas de trabajo. Sí, po. Sí, po. Sí, porque hay gente que se almama sus buenas hora horas de trabajo. Dos, horas para poder llegar, llegar a la, la vuelta, pega. Poco. Exacto. Uh -huh. Y de vuelta. Claro. O sea, me refiero, en la mañana te pegáis dos horas y de vuelta te pegáis dos horas más, si es que más. Sí, y todo sopiado, todo apretado. Uh -huh. uh -huh. Las micro llenas parece la toda pura. Debería puré. estar dentro del, del horario laboral, exactamente. Uh -huh. tu, Joaquincito, tú como siempre... Joaquín Presidente. Tú entendiéndome... Mama, y ¿Lo me... candidatiamos? No, okay, loco. no, no, no, no. Ah. No, porque esa mina aparte siempre me entiende radio. y después me añade otra cosa más que me hace más pensar, me gusta este cabrón. Sí. sí. está bien, está bien. Bueno, acá nos tuitea a Amanda Valentina. La, Amanda, los, la los fans de Amanda Lover deben estar prey. Claro. Dice, <risa> "Cáchense esta. Líderes católicos." Jacqueline Van Russel Recibe premio Líderes Católicos por su defensa de la familia. Oh, oye, qué lindo, <ríe> qué lindo, oh. no, es, es sati, weón. Qué lindo. Oh, ¿Y la foto? Exacto, weón. ¡Ay, la cagó! Sati, entre, tomándole las manitas. Es la que weón. es muy hermoso eso. Es que es muy hermoso. La cagó, weón. Me, me, vamos a leer porque sabéis que me, me, me... A ver, déjame oh, ver la foto. Mira. Qué cosa más tierna, loco, enamorado. La, no, la carehueona de... Así como mucha... No, no. ¡Cacha, buen premio! A ella, sí. o sea... ¡Qué increíble! Y Edina, ¿dónde está la Academia de Líderes Católicos? ¿A dónde está? En la calle Jaime Guzmán. <risa> <risa> no sé ¿por, por qué la hueá me salió así, como... Oh, ¡Pucha! Es, es, es una cosa que me, me, me, me llena el alma, pues puedo, ¿puedo decir? Qué increíble que a, este, a esta gente así se les premia por esas ton, por tontas. Cuando sabemos que por otro lado están haciendo todo lo contrario, pues, ¿cachai? O sea, es como, no sé, pues, cuando Obama le dieron el premio de la paz, por pues, loco. Una <risa> hueá <La wea> estúpida. <risa> Pero bueno hay qué terrible! Sí, lo estoy leyendo. Dice, <risa> la ex senadora de C, Soledad de alvear el párroco de La Legua, Gerardo Quitze, la senadora Udi Jacqueline Van y el diputado brasileño Flavio Augusto de Selva, recibieron el premio Líderes Católicos por su destacado testimonio en sus áreas de trabajo. El reconocimiento se hizo en el marco de la graduación de 500 estudiantes que se formaron en la institución que busque incentivar el liderazgo de cristianos al servicio del bien común. Y ya, pues, la presidenta de los derechos humanos aquí en Chile, en, en el Congreso. Qué Ajá. lindo, ¿Mm? qué lindo. Bueno, bueno, acá una amiga, la Evelyn, dice, la cagada tiene la iglesia. Sí, están sí, tan desesperado está tan la cagada, que a lo que han llegado, loco, qué increíble. Bueno, y saber quién mal recibe que claro por su defensa la familia porque se opone al aborto pero nunca se opuso a la dictadura ¿Ah? es que era joven mm. era joven y ya tampoco sabía lo que pasaba mm. sí, ¿Ah, yo nunca hacen saber nada claro y tampoco es... ha seguido luchando por los derechos de los expresos políticos ni nada de eso entonces de qué defensa me habla y por loco mm. ¿Ah? y de todos los niños muertos y asesinados en esta en, en, en, en todas estas etapas de gobierno po desde la dictadura en adelante todas las muertes todos los abusos todos, y ahí no, no salen nada a defender po. no salen nada a defender cuando eh, manosean a las cabras en las marchas, cuando los golpean a los estudiantes eh, cuando los torturan adentro de los, de los furgones los pacos, tampoco salen a defender ahí po. entonces bueno estábamos claritos para dónde va el tema. O cuando reprimen a las comunidades mapuches, el, el, el, el, el hostigamiento constante que tienen esas comunidades diario, día y noche. Entonces, ahí nos tampoco salen los... A mí, ¿sabéis lo que me, me llamó la atención y me dio risa el, estos días? Que vimos a la bachelet poniendo una ofrenda de flores y en Francia, bueno, en, en, en, en la cuestión del, del restaurante, o del café, no sé, del bar, eh, y llorando prácticamente, así como que le faltó soltarlo, así, eh, llorando prácticamente por, por los muertos, weán, y acá, acá yo no he visto que la mina viaje a la Araucanía a dejar flores por todos los muertos que se han mandado en su gobierno, po. Mm, no podís, po, weán. ¿Cómo, ¿Cómo lo va a hacer si sí, se elevan la luca se eleva un cuanto a gente en, en, encima digamos de, de, de los de la araucanía que hombre, la, loco. la, araucanía. la Bú, gente va. la gente que creerá que uno es idiota bueno por algo lo hacen porque ellos saben se creen que somos idiotas, po. Yo, yo me alegro mucho ver el despertar de algunas personas y las campañas que se han hecho a través de las distintas plataformas, redes sociales, eh, los que tienen radios comunitarias y todo eso, que han podido conversar o cuando tú escuchas a los vecinos eh, conversando entre ellos y dando puntos de vista y ya están un poquito más cercanos y no están tan embobados con lo que dice la televisión. Así que me parece muy bien el despertar de del grupo de personas porque en realidad no son todas. Falta harto, harto trabajo ahí todavía, pero para allá vamos, en eso estamos, trabajando para aquello. Para poder concientizar a toda la ciudadanía y empoderarla con respecto y que no se hagan más los ciegos ni los sordos y, y vean que realmente eh, hay un un necesitamos un oculista diariamente, cada minuto de nuestras vidas. Porque la verdad que la cantidad de... O oh, van a tener que comprarnos lentes, locos. Para protegernos un poco la vista. Porque pucha que no está tan mal. Bueno, Por ejemplo, vimos ahí... La semana fue noticia del tema del jovenono. ¿no? ¿Cachai? Entonces, ten, ten, tenemos claro... ¿Cómo es la justicia en este país? ¿Para quiénes son? ¿Para quiénes no? Vimos eh, un joven no, no va. Sí, eh, acepto los cargos y la cuestión con una cara de idiota, güey. Y nada, pues. ¿Cachai? Y vemos que con eso ya era. Pero anda tú a mandarte una cagada así y anda a asumir todo. Te, ahí te se cae en la cárcel, pues, loco. Pero ellos no, pues. Ellos no, ellos tienen privilegio ellos tienen, y es honorable y es valorable lo que hacen, ¿cachai? Y después más encima reciben eh, honores, por loco, por, por asumir que, se, que son sinvergüenzas, po'. Eh, no vivo, sé, yo digo que un es viejo, es, un viejo de mierdas, queroso que ha criminalizado toda su vida, hueón. Eh, no sé, pues mil cosas, ¿cachái? Mil cuestiones este es el país y ahora se arrepiente. O sea, no se se ha arrepentido, hueón, de, los buen, de como de los arrepentidos, los negados, los disculpados, ¿cachái? Todo o piden disculpas o se arrepienten. O se hacen los hueones, ¿cachai? Vimo, vimos un jovino, no, hay unos seguidores del hueón de la UDI empelotados, ¿cachai? Hablando de la, de la de la justicia y que que estos delincuentes, que la cárcel, que la puerta giratoria y que se acabó la delincuencia y mil cuestiones más. Y resulta que ellos, para ellos, no, esto es valorable, pues. El reconocerlo hace un gran hombre. Y la hue... Váyanse a la cresta. Son sinvergüenzas, loco, nada más. Bueno, Chichi Carabate. Es que me da rabia. Mm, feo eso? Me da rabia. Son muy sinvergüenzas, locos, son muy sinvergüenzas y, y después resulta que lo que ellos hacen es valorable, ¿cachái? Entonces, después salen estos temas de, "No, si yo estoy súper en desacuerdo con todo lo que dijo, o sea, con todo lo que hizo, pero hay que reconocer que el, el tipo fue valiente en hueón. ¿Cómo podéis pensar así? Pero, pero si sí es lavado, pues, weón, si. Sí. Los locos pueden reconocer, pero por otro lado, weón, te están haciendo otra caca. O sea, adentro de, del ministerio o la sala de juicio, como no sé cómo se llame la wea. Van a decir que sí, que fue, todo pero van a salir para afuera. ¿Cómo te van a reconocer a ti, po, pio, gente mierda, que, que, que él es culpable, pues, weón? ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah? Yo recibí plata, pero yo no la robé, a mí me la pasaron y no la usé en mí, po. No sé, weón, nada, po, weón. Yo la entregué ahí a quien necesitaba para hacer campaña porque queremos cambiar Chile. Ah, porque está... Y lo hicimos por usted, no venga con weón. Esa es la weón que piensa el weón, po. Mm. ¿Ah? El otro weón, nada no, que recibió cuántos millones de corpesca, weón. <risa> me llamé a esta barzúa que no eché garabato. <risa> es que me, me hiciste picarme, po, weón. <risa> Soy muy... Vi la perso, loco. No, pero verdad, por el otro loco recibió cuánto, ¿qué, dijo? ¿Qué dijo? Ay, que estaba pasando por un apuro económico ¿Hueón? ¿Vos cacháis lo que produce uh, que me diga un hueón Que gana cuántos palos a costa mía Que me diga que está pasando por un apuro económico ¿Ah? ¿Cuánto hueón mm. se puede atender en clínica? ¿Van a colegio en que pagan hueón? En un colegio que para inscribirse hueón Pagan casi un millón y medio de pesos para inscribirse mm. ¿Ah? para postular nomás, po. mm. después si los cabros hueones quean ¿ah? pagan otro palito más por matrícula y después de mensualidad son como 300, 400 lucas mm. que menos es más de un sueldo mínimo por hueón mm. así que eso bueno me vienen a decir a mí que no tienen plata Ah, ¿y qué cometieron? Porque ellos, no, no, no, ellos cometen errores, pues, weón. Sí. No, no hacen otra cosa. Tú eres el delincuente, ellos solamente cometen errores. Si yo me voy a robar un brin, weón, ¿va a ser pues, un error? ¿Me lo va a creer el juez? <risa> voy a probar. Yo insisto, nosotros tenemos que hacer una recuperación de esa manera. Va a ser un <risa> error, weón. Fue un error, fue sin querer. ¿Ah? <risa> Pero no van a reconocer eso a nosotras. No pues si, y aparte que nos criminalizan porque porque somos guatobo, somos de población, ¿ah? Van a más bonito que yo. Yo hablo como las pelotas, güana que puedo agarro chucha, ¿ah? Con mayor razón, pues. Nos van a mandar para la capitán Jávar, pa Punta Peuco. San Miguel, weón, ahí, donde hay 500, después vamos a hablar de la, esa cuestión de las presas ahí con Corbalangua, que está jugando también el gilese. ¿Ah? <risa> Corbalangua, yo me maté la risa con ese vos gallo. ¿Vos crees que, que a ah, nosotros <risa> nos va a aguantar un juez, weón, de decirnos, ah, fue un error, bueno, la vamos a dejar tres años firmando, ¿Ah? o con, no, ¿sabe qué? Mejor no firme, pero va a quedar aquí, no pueda salir del país. ¿Cuándo hemos salido del país, weón? Bueno, ¿con qué he salido cuando estoy mirando el computador y pasando por diferentes países o por paisajes que quiero ver o leyendo un libro, weón, que me imagino ahí, en no sé, en la con, con china weón, en Vietnam, ahí peleando? ¿Ah? Pero más allá de eso, ¿cuándo voy a salir del país? ¿Con cuá vamos a Cartagena, loco? Y ni conozco Cartagena, weón. ¿Qué? Ah. Llego, con Puea llego, estoy saliendo por la ruta 68 y ya me están los pagos devolviendo, por loco. Tengo Puea Pinte no, Flight, te no, huevo. no puedo no, <risa> cruzar Plaza Italia, por está diciendo, <risa> por cachado, no? Ay, que ah. somos muy picantes. Qué atroz. Entonces, ¿tú, bueno, la bachelet <risa> es el año cuando mm. se estaba candidateando de nuevo. Mm. ¿Ah? Fue un error haber eh, puesto la ley antiterrorista en los mapuches que no lo va a volver a hacer. No, pues bueno, lo ha hecho. ¿Pero qué hizo? Compró juguetitos nuevos. ¿Ah? No, pues las si hueonas se jure en Afanistán, hueón. De hecho, los, los, wea, los jefes de seguridad que nombraron en el año 2014 eh, para las zonas en conflicto, en, o, sobre todo, bueno, en realidad jefes de zona en carabineros para pa todo el país, pero en especial en la Araucanía hay dos jefes de zona, porque hay una fuerte represión en ese lugar. Eh, los juguetitos nuevos para la Araucanía, los armamentos para la Araucanía, más bombas lagrimógenas para la Ucanía, más hay más pago en la Araucanía que en todo el resto del país, por loco, ¿cachai? Entonces, esos recursos a mí me parecen... Eh, si bien es cierto a lo mejor no les ha dicho eh, ni les, ha, les la ha puesto en el papel que los, los está acusando de ley antiterrorista, pero los trata de la misma manera, vimos ahora por ejemplo que eh, uno de los, de los comuneros del Merlinado que quedó libre, pero eh, con arresto domiciliario y sin poder salir, ¿cachai? por un tema que también tiene otros cargos encima, pues el otro quedó eh, dentro, entonces ¿de qué me están hablando? cuando estos tipos hacen lo que quieren y se pasean por cualquier parte y pueden estafarnos a todos nosotros y ellos están libres de polvo y paja y el, y el comunero que está luchando por su familia bueno, está secándose en la cárcel. Po. Y cualquier, cualquiera de nosotros que, que cometa algo que, que vaya en beneficio de nuestra familia está ahí delinquiendo. ¿Cachai? Por salir a la calle a pedir educación para mis cabros, me llevan detenida. Por salir a la calle a pedir un poco más de salud, me llevan detenida. Por salir... ¿Cachai? Entonces, ¿qué onda? Po? Algo, algo, no, algo no cuadra, algo está mal. Y está mal porque um, nosotros eh, nos falta un poquito más de, de, de organización, de información y poder empezar ya a actuar. O sea, me refiero en conjunto, la ciudadanía completa sería las calles, demostrar nuestro descontento y hacerlo, hacer cada vez que vienen estas elecciones, que vienen ahora muy pronto las de las las comunales. Eh salir a enrostrarles, que estos gallos no puedan, yo la otra vez también lo dije, que estos gallos no puedan salir a la calle. A mí me encantaría que la gente supiera que, cuál es la vida de cada uno de ellos y qué han hecho y qué cagas se han mandado para que cuando los vean los en papel ¿cachai? Y estos gallos tengan miedo de salir a la calle. Cuando enfrentaron al aeropuerto al Fulvio Rossi, bueno, me encantó. Cuando el gallo solo la hizo, esa esas cuestiones hay que hacer. Resucitaste un muerto, huevona. ¿Te acuerdas sí. de Fulvio Rossi? sí. sí. Pero no importa, cachai? Esa, esa yo yo estoy súper de acuerdo con esa actitud de ir y encararlo, no porque huevón sea si un huevón más nomás, po. Es un delgado nomás, si no, es, no es un dios, no es nada de eso, no es un gallo que te pueda eh, no sé, sea si un huevón más nomás que tú le pagáis para que haga la pega. Entonces, por lo tanto, él se merece ser recriminado porque no está haciendo bien la pega, po. Por lo que tú estás sacándote la cresta todos los días ¿Para financiarle para que el guán haga lo que quiera? No, po. Me dio rabia también de nuevo, po. <risa> Está la weá. Venimos puro pelear hoy día, po. Bueno, sigamos, po. Sigamos ya. peleando. O sea, quedamos con el weón que había pedido los dos palos, los doscientos <risa> palos, ajá, porque no tenía plata. Ah. ¿Eh? ¿Quién más se ha mandado numeritos esta semana? Bueno, a Novoa, Van Rieselbergro, la diputada Molina... Eh, Oye, es cierto, los... yo no me he informado ahora porque en realidad ¿Eh? estuve sin computador toda la tarde, pero algo escuché por ahí que creo que Burgos con la cuestión que pasó en el mall ayer. En los disparos creo que está viendo la posibilidad de que los guardias de, de los mall puedan tener armas. Sí, po, Me tai huea. No, no no, yo, yo hice una encuesta. Weón, yo hice una yo, yo relaciono a los guardias de mall con los guardias de supermercado y son unas bacterias, ¿te imaginas? ¿Esos huevones con armas? Es que hay weón. tapo, porque hay hay weón, hay, hay doble sensación. Trajo. Por ejemplo, yo preguntaba por ahí así como, oye, ¿qué? sé que le quieren poner arma los guardias. Y ah, tía, eso es un paipazo nomás y le quitamos las pistolas, tía, si es un puro weón. Así me decía Sí, decían. pues sí son. En cambio otros me decían, peligro, po. Sí, pero, oh. Peligro, po. Porque cuando han pillado un cabro que no está haciendo nada, Porque sí, hay veces que han pillado mechero y le digo, ¿qué es loco? Porque se roban un chupete o... A ah, nosotros nos tocó un loco que robó para comer ahí. Sí, pues estaba cagado de hambre y toda la cuestión. Ay, mm. y, el, y los y guardias se, se, pasaron de, lo, se pasaron de listo y sacaron no. un palo y todo hasta que salimos nosotros. ¿Qué, guay, ah? <risa> Hasta ahí le Ay, llegó. ¿Qué pasa? Ay, ¿Qué, por <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eres tú y el supermercado? ¿Qué, guay? Ah, no, pero bueno. Ya, ¿Ah? eso fue un del list que tuvimos en la calle con claro, la INE. Pero hemos visto golpizas reiteradas uh. de guardias de supermercado sobre no, todo. No, he pasado a rollo, claro. loco. Torturan dentro de esas casetas ¿Pues donde meten a los cabros. con pistola? No, es que yo realmente lo encuentro y el, una medida lo más idiota que pueden... Que no, para mí el hueón que guardia un paco un paco frustrado, aunque mm. que no quedó. Lo vimos cuando fuimos a una marcha de los estudiantes y el saco huea que se metió al, al supermercado, que fue? Mm. ¿ah? y que salió con la pistola y era guardia el huevón, mm. ¿Ah? y él estaba defendiendo la propiedad privada porque él se sentía vigil. Huevón, le faltaba que le pasaran un, un, un disfraz de superhéroe. ¿Te acuerdas cuando cuando eh, recuperaron ahí la Farmacia ahí en la marcha de la otra vez? No, comiendo yo, yo. estaba no. comiendo al lado, comí al lado, recuperé en el lado y estábamos comiendo todos en el lado. Y, y la gente decía, después en la entrevista, entrevistaban a los dueños, a los lo dueño, lo, lo gerentes y todo eso. Decían, porque esto es como nuestra casa, sale para allá, una empresa jamás va a ser mi casa, loco. Qué onda, qué increíble cómo meten a la familia en, en, la, en, la, en esas cuestiones de negociado. Así que no, imagínate, o sea, pasarle pistola a los guardias de, de, de los bancos, de los supermercados, de los malls, yo lo encuentro increíble. Ya lo encuentro lo más... debería ser atroz, atroz debería ser eso, porque la verdad que es un tema súper delicado, Sí, los gallos yo creo que no están preparados para aquello, son guardias pasados de rollo, ¿cachai? que se creen, no, no sé, la última chupada del mate, eh, la verdad que lo encuentro increíble. Yo la verdad que estoy en desacuerdo. Cállate Inés, está gritando la Inés, sí, la Inés está hablando por teléfono y está gritando. Increíble. Oye, no, yo la verdad ya. La verdad que estoy eh con el tema de la de que la idea de poder pasarle pistola a los guardias de los malls yo lo encuentro increíble. Es una medida completamente irracional. ¿Qué opináis tú vos? Hola. Me No te presento. escucho yo. Eh, ahí sí. Ahí sí, ya. Hola, me Hola. presento. ¿Cómo está? <risa> ya pueden aparecer todos los fans de Amanda Lover eh, nada pues, ¿qué opinar o sea que tengan guard o sea que tengan armas yeah. o más yo pienso que son las actitudes que tiene Burgos cuando grita la élite del país, más exacto. que nada exacto o sea, tenido lo vimos con la confepa, mm. lo vimos con el tema de los camioneros, mm. ahora lo vemos con una balacera en las condes que acá es todos los días. Es todos los días la acera <risas> que acá jamás nos han venido a resguardar. Y esto no es acá porque la había Francia, sino sí. que en todas las poblaciones de sí. Chile pasa lo mismo. Uh -huh. Porque estamos tapados en drogas, sí. droga que ellos mismos dejan pasar. Eh, y no, pues, uh -huh. eso... Y ese fue mi comentario. Gracias. Así porque volvió la cita Inés. Gracias. Así que, adiós. Si sí, es que era una vecina que estaba preguntándome por los buses del consultorio. ¿Cómo? Le, ¿No le puedo decir a una vecina que no? ¿Ah? Bueno, Oye. el tema es que es complicado pasar eh, eh, y estamos viendo qué, qué va a traer esto ahora, por ejemplo, no sé, po, eh, Pacos que nosotros financiamos, que se supone que están para resguardarnos a nosotros, a la ciudadanía, los vamos a ver como los vemos en el metro, controlando la empresa privada, eh, vigilando el metro, vigilando los bancos, ¿cierto? Pacos metidos en los estadios, vemos también. Ahora va a empezar a ver Pacos adentro de los malls haciendo cachai la ronda, eso, protegidos yendo al privado. Eso vamos a empezar a ver. A mí me dio mucha risa sí, un tweet que había de un tipo que estaba en el mall Alto Las Condes. ¿Cachái? El que el loco así como "Tu perra de bachelet, andas poniendo coronas por la palla acá y de mi hijo están llorando. Oye, conche tu madre, mae encima tenís que soy católico, por loco estoy tratando una mina de perra." ¿Ah? "Venta dar una vuelta para las poblas, po." ¿Ah? Ay, es que él, ta, él estaba en un mall haciendo su... su ¿Cómo es? ¿Fue un sábado esto? <coughs> su sábado familiar. Mm. ¿Eh? ¿Eh? Sí, bueno, esos, esos días familiares, eh, ir a encerrarse a un mall lo encuentro, pero ya lo más atroz que, que hay. Cuando la familia dice, no, vamos a salir en familia, vamos a salir a compartir en familia, ¿y dónde van a ir eh, al mall? Ya, cuéntame más, por favor. hoy ¿vamos a almorzar al mall, po'? ¿No? Van a almorzar al mall Comida sana Pasean <risa> en el mall Van al cine al mall ya ese es su día familiar No, a ver, cuéntame más, por favor La verdad Sí, lo encuentro no, realmente y, y lo chistoso es que Burgo eh, Así como avala Que haya habido una bala Y que los Pacos hayan respondido con bala Y que, weón Sí, a ver ¿Para qué estamos con cuestiones? ¿Para qué respondieron los Pacos? Para salvar la joya Bueno, fue pasar Porque si los locos no responden las balas, ahí no hubiera habido balacera Los locos arrancan, persecución y toda la hueá. No, pero ellos tenían que salir disparando los héroes, por pues los héroes de Chile, pues hueón. ¿Ah? Y sale el está bien que hayan disparado. Y si hubieran piteado una persona, porque eran balas locas, pues hueón, ese si equipo aquí estamos no tienen buena puntería, ninguno de los dos, ni los asaltantes, ni los pacos. Y si hubieran piteado una persona, a una trabajadora, una aseadora, ¿De qué ha sido la culpa? Loco, de los Paco. asaltantes nuevas porque fueron fueron a cometer un acto delictual. Loco, los Pacos ah. usaron su criterio, ¿ya? O sea, y con eso estamos salvados. Dejar a uh -huh. criterio de los Pacos la cualquier acti actitud que tengan, bueno, a mí me parece pero e irracional, de verdad. Yo encuentro súper irracional muchas de las medidas que se hacen en contra de la delincuencia. Porque eh, es irracional lo que hacen por la población, que son los que roban menos, ¿cierto? Y, y la, la, la, la, por cómo actúa la justicia delante de la delincuencia de los empresarios, ponte tú. Entonces, eh, dejar a criterio de, de los pacos Paco, mi vida, mi integridad física o la de mi hijo, wean, me parece eh, heavy. De verdad que me parece peligroso. Eso me parece mucho más peligroso. Eh, dejar a criterio de los pacos cualquier decisión que ellos puedan y ameriten que corresponden Yo la otra vez también iba a contar con respecto al tema de y eh, mi hijo andaba allá en el barrio alto, estaba la empresa esperando que lo, que salir y pasó un furgón de Paco y lo vio sentado en el, en el pasto y como es moreno, ya se deduvieron y control de identidad, ya, el Diego pasó el carnet, qué sé yo, todo y pasa la mochila, no, le dijo yo, me la saqué, dijo, y la abrí, no, me dijo, pásamela y yo le dije que no, porque eso era legal, pues ...que ellos no me pueden quitar la mochila... ¿vo? ...yo se las tengo que mostrar... ...y se las mostré, se las di vuelta... Dijo, ...pero no, le poné, Ay, te voy a ir para arriba la cuestión... ...y vaya, te voy a tener ocho horas adentro... Le dijo, lo que usted está cometiendo es ilegal... ...pero no importa, llévenme más ...le dijo y todo, abrió la puerta del fulgón... ...el dijo y se metió... <risa> ...terrible hecho <en> el cabro <risa> ...llegaron a la comisaría... vos ...y había el Paco de Guardia, no sé quién estaba ahí... ...el mandamá... ...le dijo, ¿y este por qué viene ya? ...y lo que le hicieron le cualquier color... ...y le dijo, no, mire... Mi mamá, <ríe> se la sacó el loco bien, observadora de derechos humanos, le dijo. Y yo tengo súper clarita las leyes. <ríe> y, y, y las leyes, y usted no me puede quitar la mochila, yo se lo tengo que mostrar. Y eso lo tengo súper claro. Y eso fue lo que hice. Pero ellos insistieron y todo. Así que al final le hicieron el, la, la, el control de identidad, el root y la que sea, lo pusieron en pantalla, no tenían nada, ya, chao para la casa. Pero el momento incómodo, Juan, y si la gente no sabe esas cosas... Y ahí quedan, po, ¿cachai? Entonces yo creo que es súper importante la información, informarse cuáles son tus de, tus derechos, cuáles son todos los que tenés que que no te pueden pasar a llevar. Entonces los criterios que están usando estos gallos y parece curioso. Y más para encima que estén pensando en la posibilidad de pasarle arma a los guardias. Si ya los pacos son descriteriados, imagínate los guardias. Yo me imagino, bueno, una, un guardia... Es que, es que yo me quedo, me quedo con la imagen, yo no estoy hablando en generalizado, a lo mejor hay guardias que realmente no están ni ahí con proteger la propiedad privada y que van y hacen su pega y era ¿cachai? Y, y si ven algo, bueno, lo pasan piol y toda la cuestión. Pero pero de verdad yo me quedo con la imagen de los guardias que vimos en el supermercado las dos, Y yo digo, ese hueón con un arma, ese hueón se pitea, ese gallo. Sí, porque ese hueón, ¿te acordás? Ese hueón mata al loco. Mira, la, la historia fue así, estábamos en caja, en esa caja express, en esa caja rápida, y pasa un loco así, sale, y de repente lo agarra el guardia así, entre dos, ¡pah! ¿Tú consumiste un sí, chocolate po, adentro? No, así, si había fue? sido como una bandeja de comida, una hueá así. Y luego dice, oye, pero tengo hambre, la hueá, y bla, bla. No, que tenéis que pagar la que que no tengo, la plata que tengo más para para pa un remedio, no sé qué. se pues. le tiraban encima igual que lo...? Claro, po, y el gallo lo metió para adentro, así como que mm. lo pescó, igual que un muñeco, güey, y lo tira para adentro y lo hace pasar por caja, así como... Y del y vaso le sacó claro, No, pues tenía un cajón, y abre el cajón, po, y saca un bate, güey, pero un bate, un bate, un bate, po. ¿Ah? No esta huea de juguete que le compramos a los cabros chicos, no un palo de escoba, pues huevón, un bate. Y lo apagáis la huea y nosotros Ya, nos miramos con la uno ahí como qué onda, a ver, a ver, digo, a ver ¿qué, qué te, te pasa. pasa? ¿Ah? ¿Qué sucede? Ah, anda ¿Qué carteloy, loco? ¿Qué anda defendiendo huevón? Ah, el po? supermercado es tuyo, ¿qué te creí? Vos te creí Paco, te creí tira, ¿qué anda alumbrando tanto con el palo que queris con que pues Te, te lo digo, ensartemos? ese ah. ese huevón con un pistola, ese huevón lo mata. Claro, po. Entonces a mí me parece, me, de verdad que a mí me parece preocupante la medida que quiere poner. Porque de verdad que él, yo pienso en ese guardia y ese gallo mata al, al cabrón. Claro, el otro día, por ejemplo, en el mall de aquí de la estación, ¿Mm? eh, me tocó ir así como de pasar. Bueno, Marta, no, yo nunca he ido a un mall. No, yo tengo que ir a, a hacer ciertos trámites una vez a las 500. Entonces, estoy una hueá de la muna arriba, ¿y cachao Que justo en el patio comía hay una hueá, justo, justo en el patio comía, pusieron pues, como un museo de aquí de la comuna, justo en el patio comía. Y la cuestión es que me tocó ir, bla, ya, partí Y de repente veo un tipo llorando, pues, hueón, así como mal. Y le hablaba al guardia y uno que para la oreja, así como... Lo habían asaltado al tipo adentro del mall uh -huh. y le habían quitado el sueldo. ¿Cachai? Un grupo de, de, de, de tres, cuatro tipos. <coughs> y el guardia le decía, pero nosotros no podemos hacer nada. Uh -huh. Ahí no pueden hacer nada. Yo decía, ya, pues. Uh -huh. Bueno, pero bajáis al totu y tiene una caseta y los buenos tienen ahí metida a las cabras que gritan porque están no sé pues están robando un champú, un desodorante ahí para salvarse bueno ¿Ah? y los locos así como cállate y somos nosotros como los héroes nosotros somos carabineros de civil que falta eso nomás pues, güan. estos buenos van a ser van a pasar a ser pagos de civil mm. te imaginas estos buenos si los pacos pagosculeados son locos en copete Y andan disparando a diestra y siniestra ahí afuera de su casa, huevón. Mm. Te imaginas, un guardia, huevón con... no, por eso te digo, a mí me preocupa yo. ¿Ah? Escuché eso hoy día y yo dije, ya, esto esto está mal. Esto está muy mal, o sea, ya viendo con lo que los, los juguetitos no que le pasaron a los pacos allá en la alcaldía, eh, viendo todo esto, está mal, cómo están armando a los pacos y armar más encima a esto a esto que con suerte tienen un, un, un curso para saber cómo esposar a alguien o para poder saber reducir a alguien que me imagino que de eso se trata el, el curso que les hacen El OS10 esa O OS 10 O ese no sé cuánto O ese viene Eso eh El los 10 Hostie Hostie Es como hostia, hostia. ¡Hostia, tío! ¡Dios, joder! <risa> ya, ¡Ven ya, conmigo! Pero no te, no te, no te cabrís de tema. Oye, imagínate eh, a esos gallos que con suerte saben hacer eso, pasarles un arma, loco. Los guardias hasta se van a masturbar con la weón. <risa> es muy peligroso, weón. Cuando la estén limpiando van a hacer el gesto, weón, <risa> para pasarle un bello rollo. ¡Qué ordinaria, loco! Tengo, ay, tengo un arma, <risa> ¿Se van a excitar con el arma de Aquí nos dice, In Alvis, dice, cuando los vigilantes de shopping ¿Eh? estrenen las armas, las va a ir a bendecir un cura. <risa> Seguramente. Sí, es que, ¿sabes qué? Van que? a una, ¿Esa una foto, ceremonia. Esa foto que vi yo del mm. cura bendiciendo esas guas de autitos armados que le entregaron a los pagos de la Araucanía, mm. yo la encontré así como fuerte. Fuerte, Juan, que la iglesia avala, ¿cachai? La represión hacia la comunidad, hacia la población. Lo encontré increíble, la verdad. Increíble. yo ¿Quién dijo eso? In Alvis. In Alvis. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, porque la verdad que... Eh, me llamaría mucho la atención que cada vez que le salga nombrado un guardia de, no sé, po, de, un, de un banco, de un molo de lo algo, vaya el cura, ¿cachai? Y le lo bendiga, así. ¡Ay, oh, heavy sería loco! Así como tiene mi bendición para matar a cualquier persona. ¿Ah? Claro. está Usted está bendecido para poder hacer todo lo que usted quiera. Y usted firme con la delincuencia. Y mata a todos estos buenos. Una cuestión así. ¡Qué heavy, loco, ¡Qué heavy, loco, fuerte! la iglesia está mal lo con la clase política está mal lo con la clase empresarial está mal esto está mal <ríe> de verdad que esto está mal es súper preocupante lo que está pasando no. <ríe> bueno como nos queda Yo no, que uno, todos uno, deberíamos uno. ir a, a hacer recuperación a los bancos a los mola todas esas todos juntos ir. Aguanta llamando al terrorismo. Sí, como, no importa. No seas terrorista. Recuperación, vamos, todos, nomás. Yo <ríe> <ríe> <ríe> <Mira la weá. ríe> no no, a baño. Mira, weá. te ponía un pasamos... Pero yo, oye, mira, estoy pero yo que podía que... ir con una botellita, con con algo así, con una agüita hierba, una guay, los vendigo a todos los delincuentes para que vayan. Pues, sí, pues. No, vos pues te encapuchás y se te sale un rulo y vamos a cachar el tiro, que soy vos. Shit. <ríe> <ríe> Yo nunca me va a olvidar una protesta. <risa> había en encapuchada, huevón, ¿ni te acordáis? Es una encapuchada y estaba para así como alentando y le digo, "Cacha". La tanto y me dicen, "¿A dónde? Si mirá el pelo", pues le digo, yo, "Si le salía la mancha y pelo para los lados". hoy no, en la última protesta cuando fui a la última protesta acá la había, pasó un loco, chito, cacha, que era el en encapuchada. <risa> Bueno, nos conocemos todos? es un chiste interno, no. bueno, pero vamos a pasar a hablar de, qué? ¿De la excitación con las armas, ¿no? no. ¿Es horario ya? No? Sí, no, ya es horario, no, pero ah. vamos a pasar a hablar de la vulneración de los derechos humanos contra el señor Álvaro Corbalán. Puta, ¿sabéis qué? Ese gallo ya me llega a dar pena, loco, de verdad, yo, de verdad que yo siento que el tipo ya me da penita, me da penita, no, me da penita, bueno, no puede salir, loco, no. loco, pero piensa, loco, bueno, en los derechos humanos, loco, bueno, se no está puede. bañando con abuela, se está bañando con abuela, está <risa> durmiendo en un colchón incómodo, no puede salir al patio, <risa> loco, a estirar sus piernesitas, se va a tullir, loco, se va a tullir, se <risa> Huevon se va se va a tujir, loco. Se le van a empezar a deformar sus huesitos. Huevo oh. si no puede caminar, bueno, puede salir a caminar, a pasear se le van a empezar a deformar sus huesitos, loca. Usted no ¿Por qué se burla, loco? No, no han pensado que en yo eso. Yo me imagino, hueón. En su celda, que de dos por dos, pues hueona, ¿cómo va a dormir una celda de dos por dos? En Punta que tenía una de tres por tres, pues hueón, tenía baño, una uh, cocinilla, tenía computador. Weon. No tenía internet, pero tenía modem, le pillaron más de tres modem, pero bueno. Entonces, él tiene problema de salud ya, ningún preso en Chile tiene problemas de salud, son todos sanitos. Esa agua y que la clara primero que nada. Él es el único que tiene problema de salud. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, una persona que necesita claro. derechos de sobre sobre manera, loco. Ustedes son inconscientes. Ustedes se burlan, Juan, de verdad. Aparte, A mí me da pena mira, el viejito, en lo, loco. En, en, lo, en los baños de la penitenciaría, de, ah. de la Santiago 1, de la Cade, de la de Rancagua, San Joaquín, un sinfín de cárcel que he tenido el gusto de conocer... Y <risa> hemos tenido el gusto de pasear <risa> en ellas Claro Hueón Hay agua caliente para todos sí, para, Unos baños Pero hueón ahí hasta yacuces Y vos podís moderar el, el calor del agua Oye, O la temperatura No Y yo ¿Sí, puedo ducharme una hora Si quiero Sí Y <risa> nadie te va a molestar No ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? Y te, te va un... un Como gendarme, bacán. Ton. Va un gendarme, güey, y te lleva toallita. Mm. Limpiecita, blanquita, güey. ¿Ah? Y bordar mm. la esquina <risa> con tu... <risa> sí, bueno. ¿Ah? Ah, claro. Y, vos, y te pasan un menú. Te dicen, porque... Eso sí, no podís pedir media hora antes. A vos te pasan el menú en la semana. ¿Cachai? Dicen ya, bueno, ¿qué es lo que va a comer usted esta semana? Elija los días... Claro, ¿no? sí, para ver qué los gustes claro. Balanceado, Clarita. carne, legumbre, ¿Sí? le lleva ensalada, claro. le lleva no, todo No, y te hacen eso. optar, si tú quieres comer pavo, pescado, mm. hay cerdo, bueno, carne vacuno hay carne guayú también. Mm. Ahora, sí. si tú eres vegetariano, no, te o, ve o vegano no, porque esos son terroristas, así pues, si lo dejamos a un lado, ¿ya? Entonces... Claro, ah, ahí, claro. claro, entonces a mí me da pena Ajá. porque el caballero cree que lo trasladen al hospital militar porque está monedando sus derechos, mm. ¿ah? porque el hospital penitenciario es de demasiado lujo para él mm. ¿ah? él lo necesita para ser tan molpo ¿ah? tiene miedo porque en la noche se acercó un preso, hueón, llegó a su celda y le dijo ¿ah? que salió a pitear <risa> <risa> <risa> a pitear te le dijo no, <risa> te a no le dijo <risa> te ¡Hermano, se te cayó el jabón! ¡Ven a un <risa> ¡Ay, qué idiote! No, pero de verdad, esa cuestión es súper chistosa, lo del Corbalán, loco. Yo creo que... Ya, bueno, lo más probable es que, ¿sabéis qué? Yo creo que si el gallo sigue alegando y todo eso, lo más probable es que se lo lleve al hospital militar. Y va a estar cómodamente cachaitos pero me encantaría que les agarra la chucha ante el bueno, roco. Yo... Um, eh. Lo encargamos, encarguémoslo No, si sí, ya está listo Está, li ya está <risa> listo, está encargado <risa> bueno. le, le mandé saludos ahí al hombre eh, Saludos De, de hecho el que lo fue a visitar era amigo mío <risa> ay, No, no, pero De verdad no, Ya, ah. pues estoy Quiero hablar en serio, de verdad ya, Es que a mí me preocupa A mí también, yo por eso, oye, delante yo decía Se va a tu ir el viejito, bueno <risa> Hablar su huesitos y ustedes no están preocupadas de eso Aquí gendarmería no le va a poder pasar el bastón. Ah, ese fue al mambo Contrera cuando estaba de patrón y le dio el bastón. Ah, muévete. Bueno. ¿Ah? Pero aquí, y gendarmería tiene más pega, pues, weón. Se lo tiene que cuidar. ¿Ah? No puede salir. Sale dos horas al día nomás a caminar. En un patio desierto. A mí me da pena porque no tiene interacción con la gente, ¿cachá? Entonces, claro. empecé, pues loco, va a empezar a difarear, va a empezar a hablar solo, y eso es terrible. Yo me lo imagino haciendo loco. rayita, contando los días en la pared, así, <risa> pidiendo un lápiz. ¿Quién va a escribir canciones? hoy si él, él es, ustedes no saben, él es un gran cantautor. Me está ahí. No te estoy weando. ¿En serio? ¿Sí? es una canción así como que hay que olvidar, hay que dejar el rencor atrás, y que por la Virgen María tenemos que todo olvidar. ¿No lo han escuchado? Me estáis tonteando. No te estoy tonteando. Ay, de verdad. Hoy hablando de la Virgen María, me acordé de una, una cuestión que vi ahí. Viste, ¿Viste que aquí es? es que el Sebastián nos mandó una foto de, de Álvaro Corbalán con su tajecito blanco. Él fue el primer bombo bombofica que hubo aquí en... En... Puta, pero es que el delantal blanco vende, por loca Yo vio tener un delantal, huevón, es un terno Ah, bueno, esa hueá no. vende, pero salir de blanco vende, por loco Ah, sí, pues, <coughs> la lleva La lleva yea. Puta, mm. viste si sí, es puro, huevón, es casto Se viste de blanco, si el único negro que tiene es el bigote <risa> Y el pelo Creo, porque no ha visto más allá No me interesa ver tampoco Ah, <coughs> Bueno, yo la verdad que voy a hablar, eh, creo que al viejito... Así, así se llama la canción. ¿Cómo se llama? Canción por el reencuentro. <risa> que eres idiota. No te estoy, weyana. Bueno, eh, eh, mándala al hashtag para que los demás la puedan eh, yeah. ver, para que la puedan escuchar también. si sí, es muy linda. Es demasiado linda. Pónale pausa para que no suene. A ver, ponle volumen. Todo con las manos. No, es que mi computador no tiene volumen. Oh. Tiempo ayuda a perdonar. Qué lindo, man ya Ponele pausa a esa cuestión y mándala al hashtag de la hija de la froneta. ¿Qué va a estar mandando, güey? Para que todos la escuchen. Bueno, si la quieren buscar, ¿cómo se llama? Ah, Canción pero la misma para el reencuentro. Canción para el reencuentro, ya. Voy a llegar a mi casa a escuchar eso para poder dormir en paz. Para sentirme que yo soy la ericé con ese pobre hombre, güey, que está viviendo en un momento una situación súper tormentosa porque es el único preso, güey, que está viviendo en esas condiciones. Sí, el si el único, lo dijimos, pues, El único que lo están amedrentando, el único que está hostigando porque es un hostigamiento, loca. Eso mm. no se hace. Oye, la Mari Pepe Nieto ir a venir a hacer la obra de caridad y en el Camaro o no? ¿Al loco? Sí. Mm. Eh. <risa> o sea <risa> Y el Tito Fernández irá a, ir a hablar con sí, él también Y la va sí, a ir No, le irá a cantar así no. Creo que ahora estar pidiendo todo afuera con pancartas Loca ¿Todo? Sí. Yo, yo también diría oye, oye Tenemos que tenemos que tener un poquitito De, de, de corazón con este hombre sí, Mira, él nunca ha hecho nada malo Según él mm. ¿Ah? Yo creo en lo que dice o sea, Y desde que está preso se ha comportado Sí nunca ha hecho, eh, ha participado, ni ha fomentado... Tiene una conducta. Completo. Impecable. Mm -hmm. Maravilloso. Cuando se le hizo, ¿cómo se esa cosa? ¿Qué hacen ahí entre los miligos? Cuando yo te quiero honrar, así porque tú fuiste culeta. ¿Y a los honores? ¿Ah? ¿Eh? Una ceremonia ¿Eh? al Krasnov. Krasnov. Kras kras ¿Qué kras no. Es que le tengo tanto de esos perros que... Ugh, no. Yeah. ¿Cachai? A Avinocho ah. le manda cartas. Todavía piensa que está vivo, wea? Me está. Dicho ¿Sí? estoy nada. Oh. ¿Ah? Todavía le escribe. Sí, po. Y cuando le duele una muela, ¿Eh? se va al hospital militar por 150 días, por una muela. Mira, sí. Es que pues de la muela le pasa el dolor doido. <coughs> A mí cuando me duele la muela ¿Sabes dónde voy? ¿No? Yo no voy a ningún lado. Ante la vecina con el alicate nomás, claro. y aplica. Ah, no, yo soy un poquitito más cool. ¿Ah? O si no, te enjuagáis con aguardiente. No, no para calmar el dolor. No. Compro de la vecina y de la esquina compro una jeringa, una lidocaína en la en la en la en la, en la farmacia. Por favor, los niños que la gana Me levanto así los viejitos y me echante la, la lidocaína. Me dura su buena ahorita. ¿Mm? Todos dicen que hay peligros, hasta el minuto no me ha pasado. <risa> <risa> no me ha pasado nada. idiota. Ya le amo un poquito Oye, pero bien. pero y ustavas bomba a poner un recurso, güey. Okay. Callaste, loco. Yo yo no quería hablar del loco, pero ¿sabes que La Connie la se encarga de enrostrármelo todos pues, los días. Espérate, porque leamos esto y después hablamos y de la, la weona. La odio. Así la que weona? se está escuchando la odio con todo mi corazón. Dice. ¿Está escuchando la Connie? Que se haga presente para ver si está escuchando. Dice. ¿A quién, a quién nos va a leer? ¿A vamos todos a leer. los que están comentando? Sí, por rapidito. Ya. Dice Elisa Montes. A primero, el robot de madera dice, músculos yo, si sí soy un alfeñique. Oh. está tirándose al tiro ahí. Oh, Estaba ¿eh? tirándose al suelo. Claro. Elisa Monti dice, esa hueá es una quelarre, las hijas de afroditas. Sí. sí, con lo de Van Riesberg <coughs> y toda ah, esa es. Y la, la soledad alvear. Y la iglesia junta, guácala. Gerardo Benavides dice, la presunción de inocencia solo corre para algunos privilegiados. Para nosotros, el perraje luma. Ah, así es. Carlos Muñoz nos dice, se va, la señal, y vuelve. Puta, Carlos. F5. Carlos, F5, F5, Gerardo Benavides el derecho es solo para imponer las reglas de la clase dominante a la clase dominada. Kelson, púdrete en el infierno. A mí me lo dijo a mí. Kelson. Elisa Monti, es muy fuerte que ir en, eh, es muy fuerte el ir a endeudarse sea como un paseo. Muy sí. triste. Bueno, leímos <coughs> a, In, a In Alvis también cuando decía que los vigilantes de shopping estrenen las armas, las va a bendecir un cura. Elisa Monti después nos dice cualquier guardia pasado rollo y presionado por el empleador se va a sentir con la potestad de asesinar a un pobre por lanza. Oye, aunque no estén presionados <coughs> se pasan los medios rollo Y aunque no esté robando y nada, solamente con presumir que Luego, puede robar a una casa a un guardia y ¿tú? tienen en proyecto esos programas de policiales de la tele, en ¿Sí? 133, el tío de 1000 y todas esas weas. A mí... A mí Yo voy a un supermercado, güey, y me siguen, po'. <risa> Pero, pero si no es chiste, weón. A, a mí también, me, sigue a mí me eso siguen, eso me da risa, weón. po, weón. Me porque... siguen, y, y como, oye, hermano, qué weón. Yo les en serio, así como, qué onda, ¿por qué me siguen? ¿Qué te pasa? Y se andan paseando por el lado tuyo con radio, sí, y te weón. miran de reojo, así como claro. que, para pasar piernas. Y yo sé que me están mirando, me están Ay, siguiendo. Sí. La gorda de rulo, la gorda de rulo. <risas> weón, y nos miramos, somos nosotras, po, weón. ¿Ah? Si es verdad. Ay, <risas> <risas> <risas> <risas> ah, esto es el morena es terrible. <risas> Morena y chica, güey, no somos flacas y alta güey. <coughs> Elisa Monti nos dice, terrible como el capitalismo y el Estado policial imponen su lógica de el pobre contra el pobre. Mm. Toda la razón, nefasto. Carolina Vergara, holi, Carolina. Carolina. Y yo la güey no le hago con la mano. Eh, <risa> nuestra chofera personal. Sí, Oli, hablan de recuperación y los empresarios abrieron su corazón para donar su platita par de terroristas resentidas <risa> ¿Viste? Yo te dije, toca Soy un terrorista Daniel Papichulo ah, Hola, Daniel. Daniel. Hola Daniel La iglesia desde siempre ha hecho esas cosas Ejemplo, en 1945 Bendijeron las bombas atómicas sí, ¿Mm? que Yo realmente? no estaba, pero me contaron Yo <risa> <risa> Carlos Muñoz dice, "Más encima ya no lo va a ver ni la mal Daniel Temucano. Está solo el huevón." Ah, viste que no lo va sí. pero a lo mejor está afuera, pues ah, Va con letreros, con lienzos. Sebastián Landauri. Taller de música para el viejo culiado. <risa> <risa> Toda la razón. Daniel Papi Vargas. Dice, Daniel Papi, por qué cí, déjate decirle así. Con respecto a la recuperación Cache, en este caso, en Marianelda, España. De ahí lo vamos a leer. Ya. ¿Ah? ah, dice, el alcalde de Marianelda lidera el saqueo. ¿Ah? Vamos a ver de qué se trata. Viste, yo quiero un alcalde así. ya Y aquí, ¿quién fue el amable? Sebastián Landa ahí Suri. Ay, ese Álvaro var... Corbalán Cor Castilla, canción por el reencuentro. Asesino culiao, toda la razón. Ya, y ahí mandó el tema. Sí. Elisa Monti. Cuando una va en el metro incómoda, con las patas para loli, peleando el poco aire, pensar que Corbalán sufre en cana da temple. <ríe> y Robo de Madeira dice, Corbalán canta a local, lo Carlito caseli Sí, sí, en realidad. Qué increíble. García. Ya, ahora dile usted con su amigo Jaffa. No, es que sabéis que a mí, a Bunda, de, de verdad, que siento que eh, es una trago atrás cachái, Yo cuando salió lo de Joaquín Novoa yo de verdad que esperaba eh, ver qué iba a decir, cachái, porque él le prestó ropa, po. Dijo que él ponía las manos al fuego por el loco, cachái. Entonces yo a mí me llamó mucho la atención un tweet que vi por ahí que decían, ya que él se va a quemar las manos, eh, se va a quemar las manos por el por el Novoa, eh, que vaya a la farmacia popular a comprar las cremas para la quemadura. <risa> más barata me recomendaron. Bueno, y como y ahora va haciendo... a poner un recurso de protección. No, ya lo no, no puso eh. un recurso, puso como un proyecto de ley que ah. modifica una ley que es, creo que la 231 si no mal recuerdo, pero está en www.radiovillafrancia.cl, usted encuentra la noticia que a la que estamos haciendo referencia. Entonces, él puso este proyecto de ley que modifica la ley y que sanciona a las personas que hacen uso de internet Pero, ¿cómo se dice? ¿Como, eh, ¿Como parodia? Como parodia <risa> de otra. Por ejemplo, él tiene una parodia de un Gustavo Agún, pero dice que es parodia la cuenta y todo. O, por ejemplo, vamos a ver la, la cuenta de la tía Evelyn. Ajá, que hacen parodias a... a, a, a que, pero, ¿por qué le hacemos parodia a ellos? Yo creo que, ¿sabéis qué loca? A mí me asustó eso cuando van a hacer esas cosas, porque yo estoy viendo que vamos a arriesgar demanda. Nos van a demandar. Ya no les basta con bloquearnos. No nos bloquearon, ahora nos van a demandar porque hablamos de ellos, porque los molestamos. Pero si dan para hablar, por pues, loco si el loco se mantuviera callado, si se mantuviera al margen, quisiera su pega, trabajar a lo que le corresponde y no abrir la boca además más, puta el loco nadie lo molestaría. Como hay muchos diputados y senadores que ni siquiera a veces ni siquiera los conocemos porque no se meten en una cuestión. Pero este tipo se encarga de estar en la palestra todos los días po, y de hablar idioteces más encima. Es un tema de UDI, loco. Yo insisto, la UDI está mal. Esa cuestión eh, eh, eh, trae consecuencia Cuando tú decides pertenecer a un partido político es porque tú te, te, te piensas como ellos y porque te interesa. ...se representa cada una de las cosas... ...que ellos dicen, hacen y todo eso... ...entonces a mí me llama la atención... ...que la gente sea de partidos políticos... ...como de la UDI... ...loco, cuando esa cuestión está... ...súper de hipnota... ...y que los locos... ...la juventud de UDI... ...vamos con el Felipe Cuevas, loco... ...va para el mismo lado de Arafún... ...para allá va ese loco... ...de verdad... ...va a terminar en la misma hablando idioteses por algo les dicen un idiota, porque la verdad que le hacen honora a eso. Qué increíble. No, pues loco da para hablar po y por eso lo, lo molestan po. Si sí, acá dice Carlos Muñoz, tenemos la bencina lo tapamos con los libros de Ernesto Silva. <risa> <risa> huevón ese huevón sacó un video y después sacó un libro, coche, tu madre, que no. <risa> que no plante un árbol porque seguro güero lo planta en el océano güey. es que no tengo Según un hijo güey. Que, güey. no, hostia, esa güey ya tiene ya. ah, tiene hijo es arte incienso para la mierda bueno, yo tengo bueno, aquí estamos aquí tenemos fuego mm. ¿Ah? yo presto fuego loco, benzina yo coopero con lo que sea no, me se quemaría a bonzos por jovino después metió la mano al fuego sí, hueón parece chicharrón como está hueón ¿Eh? no los mensajes me al, al Dela me la reía no. tanto con una, con una imagen que salía él en una mesa sentada con las manos <risa> quemando se me cayó la risa con esa imagen es <risa> <risa> que sabe que a mí me hablan de Gustavo Abuel y se me viene el pecho guay para la, a la mente pero ahora lo estoy relacionando con las manos <risa> con fuego yo me <risa> entonces ya se me hace más <risa> pasable cuando dijiste una mesa yo me, me lo imaginé acostado sí, no. como con las piernas en el suelo, vos ya La guatita así da vuelta. Boca abajo, potito al aire y Jacobino nos va pegándole con. <risa> no di idea para los creadores, oye, para que saquen más memes ni que nos van a demandar por culpa de nosotros Ay. después, porque le hacen buni a nuestro honorable parlamentario, el sultán. El sultán, el sultán, el chuletón. Cómo creta podí meterte con un huevón así. Oye, pero las minas lo dejaron, pero debe tener más, ¿no? Yo creo, pum. No va a faltarla. La... Bueno, da lo mismo, ¿cachái? Sí, uh -huh. el tema que es loco co... el nivel intelectual, huevón. Ese es el tema, No cómo te da para salir con tanta propiedad, huevón, hablar de una cuestión que ni siquiera estáis seguro y no tení idea. Eso es eso es cuático, ¿cachái? Esa cuestión es cuática. Nosotros aquí siempre hablamos de que, huevón, infórmense, vean varias noticias, eh, no, ha, no se queden con una pura impresión, busquen la parte contraria y ustedes fórmense la idea. y hablamos mil cosas de esas. Y estos gallos llegan y hablan, ¿cachái? Les le importa nada. Bueno, yo estaba viendo ahí una foto que tiraron. Dice, los últimos oficios de Gustavo Asbun. ¿Él es diputado por? ¿Por acá, por la Florida? ¿Ya? ¿Ya? Te voy a leer un poquitito. Ya. Es que estoy un poquito ciega, así que tengo que acercar el computador. <risa> el 11 de noviembre del 2015. Sacaría una foto, pero estoy sin al cámara. Al ministro de Desarrollo Social. Se sirve informar la situación social por el acceso a bienes y servicios con que cuentan los vecinos del sector La Esperanza en la comuna de Cunco. Después viene otro también a la Corporación Indígena. Se sirve informar si la señora Juana Calfunao Paillalef tiene la calidad de representante o miembro de alguna comunidad indígena en la comuna de Cunco. Después viene otro al Ministro de Obras Públicas que también es el 11 de noviembre. Uy, cabro bueno para trabajar ese día. Miran, tres días mandó, tres tres, tres oficios. Y todos fuera de su Espérate, sector. Espérate, pues, se sirve informar el estado de avance y los entorpecimientos ocurridos durante la ejecución del proyecto de asfaltado del camino Lago Colico en la comuna de Cunco. De Busta, Cunco. General Director de Carabineros de Chile. Este fue el 6 de noviembre del 2015. Solicite informe el número o identidad de los ciudadanos chabole dio con la huea. Solicite el informe o el número de identidad de los ciudadanos chilenos que habrían participado en el movimiento Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Col de Colombia y cuáles son los grupos anárquicos que se han identificado en la región de la Araucanía. Bueno, eso mismo se lo pidió también el mismo día al Director General de la Policía de Investigaciones. Después, al Tesorero General de la República. Solicite estudiar la aplicación de políticas de cobro diferenciado en el... ¡Calla esta! Esta es buena. Voy a volver. El 6 de noviembre del 2015, Tesorero General de la República. El oficio lo manda Gustavito Abur. Solicite estudiar la aplicación de políticas de cobro diferenciado en el cobro de impuesto territorial respecto de las viviendas ubicadas en la región de la Araucanía que han sido destruidas por actos de violencia, indicando además qué medidas se han adoptado para que las deudas existentes a la fecha no generen interés. Puta, lindo, Puta, Cuando la otra vez veíamos una mina que no podía pagar, que su hijo tuvo una enfermedad terminal una enfermedad rara, y no ha podido pagar su, las contribuciones de la casa, su papá estaba sin trabajo y todo. Nadie fue capaz de ir, de salir del, del, del diputado, po. no pensó. Ah, pero es que es pas por la araucanía, sí, pues, va él por es la un paz. pacifista, sí, ahí po. está. Espérate mm. que con esta no me quedo nomás. <coughs> Cacha. Bueno, aquí el, el mismo 8 de octubre, el 8 de octubre y el 8 de octubre, Solicita, por ejemplo, la Comisaría de la Comuna de Tomuco remita los antecedentes relacionados con la cantidad de denuncias y delitos cometidos en la zona ubicadas en el kilómetro 5,5, camino a Cholchol, con el objeto de permitir al Comité de Seguridad Ciudadana de la Comuna de Los Álamos postular a fondos concursables en la materia de su competencia. ¿Cachai? Bueno, y los otros dos solicitan fiscalizaciones y hacia unos... Eh, Como líneas de migo, una cosa así. Pero ahí estamos. Ah, ahí está el cabro bueno trabajando. Bueno para la florida. Ah, sí, pues todo para la florida. ¿eh? Está, le están pagando para que vaya a trabajar a la florida y el buen anda, bueno, ahí en Cunco. Va, que cachín. Así es la cosa. Es la araucanía. Ah. En fin, porque tenemos que hablar de este tipo? Porque da para hablar. Es lamentable, pero yo lo quiero evitar, pero lamentablemente no se puede. Porque el loco sale, habla y genera conflicto. Ahora el segundo, ¿se aguarde que lo que pasó con Rodrigo Avilés? ¿cachái? Entonces el loco denunció que el loco había sido encapuchado, que estaba saltando ahí todo el tema y ahora Claro, mira, aquí Carlos Muñoz dice: "A bueno es un chupapí". Aquí cabe la pregunta, ¿cómo llegó la vaca arriba del árbol? La pregunta se la hace a ustedes, a Gus y Yamant. Yo, mira, ¿cómo llegó ahí? Puta, porque chupapí Porque le gusta andar bajo el escritorio Yo me recuerdo que gustaba Porque Gustavo la gente un... se a la Porque el, el buen se encargó de pololearse A la, a la, a la, a la, a la gente Para que los votara Por todo eso ¿no? Yo me recuerdo cuando yo era deportista De élite Oye, si era deportista De élite, qué ya, es la comuna? Ya, dale, ¿Ah? prosigue sí, Era una dama Continúa. del balón Ya ¿Mm? Me decían la, las patitas con sangre Pero bueno Yo jugaba acá, y se supone, y conocí a este tipo. Lo conocí a él como alcalde y al señor Delgado nomás, uh -huh. que en ese momento estaba encargado de deporte. Entonces, tenían hay mesas de negociación y la cuestión. Pero yo me recuerdo que los comentarios que andaban que este era de renovación nacional, por pues, loco. Uh -huh. Y que después, porque por las lucas, se cambió a la UDI. Bueno, podemos decir que la misma mierda, con diferente... Olor. No, es la misma hueá al final. Es la misma nomás. Distintas moscas. Claro. No, ¿Mm? las mismas moscas. No, que se atrapasan de mierda a mierda, pero al final es la misma. Sí. Pero bueno. Así que este loco igual tiene así como sus yaya Si uno empieza a buscar... Si aquí la estación central dejó harta, yaya el desgraciado. Lo que pasa es que la gente antiguamente no se preocupaba Oye, acá tanto. O sea, que la comuna el loco coimió a cuánta junta de vecinos se le cruzó por delante, coimió, ah, no, no estoy está. hablando de todas, coimió no, no a cuanto club deportivo que se le cruzó por delante, les pagó, les subvencionó cosas, les les pasó plata por debajo para que la gente votara por ellos, les compró mercadería, les compraba a les regalaba cuando llegaban las donaciones el hueón se repartía cosas y lo que sobraba lo entregaba a la población y esa cuestión la vimos, todos la sabíamos y el hueón es una bacteria, loco ese, ese es el resumen del Gustavo Buhl. Bacteria una cosa malparida mira lo que dice Carlos Moyo oye, dice? No usted, usted. oye, no se hagan ustedes lo eligieron oye, no se hagan ustedes lo eligieron alcalde de ustedes, Amanda y Guti Yo no, estáis loco Loco, ¿qué te pasa? Loco, ¿qué te pasa? Yo no elegía ese que Loco, que ¿qué te ustedes. pasa? Yo ni voto, nunca he votado Siempre se me perdía el carnet cuando me obligaban ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por culpa el Carlos, el Carlos que anda haciendo ahí cosas por el, ¿cómo se llama? Por conseguir mejoras para la comunidad, para la comuna, ¿no? y después el otro y le pasa la bandera al, al alcalde ahora, al delgado nomás, pues Para que asuma ahí lo, lo el sacrificio de él. ¿Él es el que le anda no sé haciendo los lo puntos delgado. Hacen una hueá así como <coughs> chiquitita, ponle tú, no sé, po. Vamos a hacer una once, ponle tú en la pobla. Y llegan, huevón, sí, llegan. Y llegan haciéndose los hueones, abrazando a todo el mundo, amigo de todo. ¿Ah? Y vos, hace eh, dos meses has traído y a la mona, y así como, oiga, tengo un problema. que tenés vos, terrorista de mierda? Córrete, huevón. Y ahora llegan y te abrazan, así como, vecina, ¿por qué no me ha ido a ¿Si Usted me prohibió entrar entrada pública. <risa> usted no me deja. No, pero de verdad, anda, metido en todo en todo, en todo, en todo peor que supositorio bueno. peor que pa el paracetamol de acá de la comuna sí. ya, oye, oye vamos, a dejar, <coughs> vamos a dejar vamos a los temas de de política de contingencia, atingencia y todas las agencias que quieran y bueno, ¿Y el ciencia? tema de todos los chanchos chunchos estos desgraciados ¿Ah? ¿qué dice? Oh. ¿qué dijo? ¿qué dijo ahora? que hay una ahí la, una tal Amanda ¿Ya? que dice hoy al Carlos Muñoz dice, nos fuimos nosotras fue la Neynet sale, hermana yo sí, no voté por eso ella va a votar, ella va a donar a la teletón ella hace todas esas cosas no, va a no. donar la teletón, va al banco levántate papito, anda haciendo campaña sí, ella va... yo como a las 3 de la mañana sí. miro para el lado y digo levántate papito <risa> una teletón todos los días <risa> no era necesaria, no me importa es que a mí me, me produce mucho ¿sí, Esa hueá así que todos los hueones Así como, ay, la vedetón, la vedetón Hueón Yo no la vi No, no tengo yo idea. no sé, no, no, cacho Pero es como la vedetón o Mr. Chill No sé, o Mr. Vedetón, no sé cómo No, no puede ser Mr. Vedetón, Mr. Teletón yo, vos voy a la playa, weón, veis caleta mina rica en bikini, weón. Vaya, eh, te doy una vuelta por, no sé, por cualquier lado y veis minas bonitas, pues ya se calientan ahí esperando la vedetón como baboso, weón. No entiendo, y las minas igual así como, ay, es que mira este hombre, es que no sé quién estaba, weón. No tengo no, idea de no ver nada. No, puta, vais para la playa, para la piscina y veis <coughs> cuerpos, weón, o, o por último métete internet, weón, y ponéis cuerpos culturales o cuerpos bonitos, no sé, cualquier cuestión. Pero es una tontera eso de, de ay, que vedetón, que mister Chile, y un, un sinfín de tonteras más. Lo encuentro ridículo. Ya, pasemos al tema que nos convoca, que levántate papito. Ah, no. Levántate papito. papito. No. A ver, yo quiero saber si todos se levantaron en la madrugada para ir a... Hicieron la pega. ¿A donar, decís tú? No, a levantarse. No sé. A ponerse. Piemos dice así como cuánta es la cantidad de sexo que es bueno tener y todo, hay uno una vez a la semana, <risa> otro tres veces a la semana, otro dice que que cuando hay necesidad hay puntos, y punto, si se agüenta claro. Pero me gustaría hablar de los celos. Celos de tus ojos cuando miras uh -huh. a otra chica, tengo celos. Sí, pero los celos en la pareja, celos, celos en la pareja. Yo te voy a poner la música de fondo. Uh -huh. Celos en tus ojos cuando, diabotua, pues no, pero, es una pregunta, ¿por qué se producen los celos? celos? Por, por, por inseguridad. Sí, yo creo que va, va más por la autoestima. Por inseguridad, pues claro. sí, pues y eso es, pues, porque no no, no, no, no te, no te valoráis mucho, porque soy inseguro, porque eh, te sentí menospreciado, te sentí menos que el resto, y eso te provoca celos. Pues. Pero es netamente una, una cosa <coughs> a mí me llama la atención cuando el celo eh, provoca daño. A la otra persona ahí imagina por ejemplo la, la niña que vimos ahora esto, eh, ayer antes de ayer que que el, el, el tipo la, la quemó estando embarazada ayer. por loco ¿cachai? la entonces noticia. los celos llegan así a ser eh, casi enfermizo ahora porque te provoca el, por, qué te, por qué te provoca el celo yo creo que es un sentimiento normal natural en hasta en cierta medida luego de eso ya pasa a ser una estupidez Pero yo creo que es eso, es inseguridad, es menospreciarte, eh, no sé, pues, me imagino que debe ser eso. La verdad que yo no soy muy celosa, pero... ¿Pero qué les produce celo ¿Qué, qué, qué, qué, qué sería, por ejemplo, eh, que produjera celos? ¿Qué, ¿Qué me produce a mí? ¿Celos? Sí. O sea, cuando, cuando tengáis un tenido, cuando una pareja. Julia <ríe> mal. Yo tengo mi peor es nada No lo tengo viviendo bajo mi techo, pero lo tengo Es que vos sos más viva que todas, po bueno. ya, ya, sí, pero a, lo, a lo que me refieres cuando... es que, por, por lo mismo a mí no me provoca hacerlo ya Pero por ejemplo, hay situaciones que tú te has acordado Hay situaciones que has sido celosa Porque por ejemplo dicen que, eh, que También va con el tipo de maduración que uno va teniendo con la pareja ¿Cachai? que porque era cuando estáis recién iniciando una relación es como más inseguro, como decís tú y todo. Pero yo conozco mina, por ejemplo, que llevan años casadas o años de convivencia con la misma persona bueno, y son unas locas de atar. Po. Así como también hay locos pero que son hay, piteados. Sí, pero hay, hay gente también que es especialista en provocar celos po, y que da pie para que la gente sienta celos. Po. Porque un, tu pareja... Por ejemplo, eh, um, eh, coquetea con todo el mundo, po, aunque no lo hayáis visto en nada, po, entonces dan pie para eso, po. hay gente que da pie para eso, po. ya, pero, pero por ejemplo, mi pareja, eh, no, yo no siento celos porque como no vivo con él, entonces que, como que las cosas están súper claras, no, yo, no, yo no tengo idea lo que hace y no me importa. Mientras esté conmigo, tiene que estar conmigo y eso es. Pero no, no me acuerdo si sí, es la juventud, con los primeros pololeos, en los primeros pinchazos, claro, po, era como evidente, pero yo creo que es por el lo que tú decís, por el tema de inmadurez. Y después pues, cuando va pasando el tiempo, tú te valoras y un poquito más y cachai, vais cachando que no, pues si, si está contigo bien, pues si no, él se lo perdió nomás, pues. ese es como la actitud, ah. <risa> ese es como la actitud, ¿no? Bueno, acá nos dice Daniel Papi Daniel Papi Papik chulo Papik Daniel Papik. Dice, creo, sin fuentes que lo apoyan Que los celos se dan por el sentimiento de propiedad Por sobre otra persona También Sí Pero es que eso es más que nada Eso es, no sé si será celo Yo creo que es un tema de dominación ahí De, de sentirse superior De sentirte De poner, de tú poner las reglas De que tú la y De que tú soy la, el que la lleva ahí ¿Cachai? Pero siento que cuando tú sentís celos, tú, tú, tú sientes celos, no es por un tema de propiedad de que la otra persona tiene que ser tuyo, sino que es un tema tuyo de, de tu inseguridad. Cuando tú impones cosas ¿Sí? al otro, ahí tú haces el tema de propiedad pero cuando tú sentís celo y sin que la otra persona haga nada y que tú no le manifiestes ninguna reacción tampoco eh, y tú te vas a ir rollo solo, es porque es un tema tuyo nomás. pero claro, por, por, por ejemplo... Espérate, me voy a sacar estas cosas. Ahora le sí. Eh, no, el, el hecho, por ejemplo, de, de, de repente, de que porque tu pareja mira a otra mujer o a otra, a otra persona, ¿cachai?, Eh, así como, usted te gustó y la cuestión Yo creo que somos Podemos admirar la belleza de otra persona Y no, mm. no por admirarla eh, Quiere decir que tú estás coqueteando O que te está gustando O que tú, tú estás buscando otra relación mm. O que tu pareja lo vaya a estar haciendo No sé, a mí de repente si, Yo no a mí sé, también por, me gusta mirar gente en la calle Y por cualquier cosa no sí, Es porque no. sean bonitos O porque te atraigan no. De repente, no sé, encontráis bonito una polera o le podía encontrar bonito los ojos a una persona. ¿Sí? Pero los ojos nada más. O el posto, lo que sea. Pero claro. pero lo miráis porque, puta, pasó delante atención, tuyo y po. lo miraste. Claro, po. pero ahí hay, hay <coughs> parejas que toman más mal eso y es como que... Mm. Y es una falta de inseguridad, como decís tú. Mm. Y pasa ahí harto con el tema también de, de las minas al sentirse inseguras y empezar a buscar como la perfección que ellas creen que existe. Es que a mí eso me llama la atención cuando tú empezáis a andar con una persona y tú tratáis de cambiar a esa persona a tu modo de que tú querís que como sea. Yo encuentro que es súper irracional esa cuestión porque si tú si te, tú te fijaste en alguien es precisamente por su forma de ser, por su actitud, por su por su forma de de hablar o lo que sea, por su forma de caminar, por los ojitos lindos que tiene por la, o por cómo se viste. Es Tú, tú A ti te llamó la atención por eso y que después estando en relación lo quieras cambiar me llama la atención. Y por lo general sucede eso. Que ya después, eh, por ejemplo, yo conozco gente, eh, vecinas, ponte tú, que dejaron de vestirse como se vestían por darle el gusto al marido. Cuando se supone que el marido por algo se fijó en ella, fue justamente por la forma en que ellas se vestían. Entonces después empiezan a limitarse en la forma en que se visten, en la forma en que camina con quien conversan. Cuando a ti te conocieron sociable, ¿cachai? cuando a ti te conocieron conversando con todo el mundo, que fue supone que fue eso lo que les encantó y resulta que después con el tiempo ya no quieren que converses con nadie, que te vistas de otra forma, que cómo te voy a poner eso, que entonces no, no, yo esa parte no la entiendo. Eso a mí, ahí, ahí yo estoy de acuerdo con el Daniel cuando dice el tema del, del, del, del empoderarse de la otra persona, de, de, de sentir de sentir poder hacia la otra persona, ahí yo sí, pero por ejemplo yo yo estaba yo pensé que tu pregunta iba de los celos, cuando tú los celos eh, los, eh, te pasas el rollo tú sola, sin manifestarlo, como que tú sola te psicoseas con la cuestión. Sí, sí, yo creo que pasa, pasa pasa también por el lado de la autoestima, el no sentirte, de repente también hay celo por el hecho de que no te sentís como, como no sé, como apapachada, se puede decir, como eh, que no hay un, un, un cariño así, no sé, eh, cuando soy muy de piel, por ejemplo, ¿cachai? Porque hay otras personas que no son de piel y no demuestran cariño nomás, Ah, más que nada dentro del sexo, o no sé, por buenos días y el chao y el nada más. Pero cuando tú eres de piel y necesitas estar siempre eh, sintiéndote, no, no es que sea una necesidad que te estén acariciando todo el día weón, como un gato, no, no es eso. Pero de repente no que no haya sexo, pero sí eh, un abrazo, eh, algo confortable, palabras bonitas. ¿cachai? Yo creo que también hay gente que cuando está acostumbrada a eso y cambian y varian, Por N problemas pueden haber problemas de estrés, problemas de enfermedad, problemas de trabajo, que uno tampoco los detecta mmm, rápidamente si no hay una buena comunicación, una comunicación fluida. También empiezan <risas> los celos y empezáis a acosar, porque al final con el celo y a la otra persona. Po. Sí, pues bueno y ya la celopatía que es más grande que digamos que es como que que viene el celo con el sentimiento de propiedad y que tú eres mía y de nadie más y nadie te puede mirar y que ha llevado a tantos femicidios también pues mm. ¿Ah? O yo he visto también mujeres que agreden a sus parejas por por el tema de celopatía. pues bueno, o sea, los hombres no se pueden ni mover casi del lado de ella mm. O se, se controla no, la vigilancia, Juan, bueno, de que le revisan la ropa, el gallo se va a bañar. Y que, que lo llamen por teléfono todo. cada rato y que eh. dónde estáis, que estáis haciendo todo. Y hay tipos que han perdido la pega también por eso mm. y un sinfín de cosas más. Y al otro lado también se da, pues. claro que el hombre controla a la mujer. Ahí yo encuentro encuentro razón al Daniel cuando en, en, en habla de eso, de, de sentir eh, la propiedad de la otra persona. Pero yo yo me, me refería al celo cuando usted pasa el rollo sola. Y es simplemente por inseguridad. Ahora, con respecto al otro, al de sentir que esa persona te pertenece, ya esa cuestión es cuática. Claro, acá nos dice, por ejemplo, bueno, sigue Carlos Muñoz, dice, ¿Quién de las dos encontró la foto de Azbun a los sultán? Colocando fotos esculturales. Ja, Oye, ja, ja. fue la Elisa. ¿Guddy o Amanda? No, la Elisa fue, fue la que nos mandó la foto con el pecho guaype. Yeah. Sensualmente Daniel, en la cama. Qué atroz Dios. esa foto, güey. Daniel nos dice, creo... Ah, bueno, sí, eso lo leí. Sin fuentes que lo apoyan, que los celos se dan por el sentimiento de propiedad por sobre otra persona. Mm. Después nos dice, por lo tanto, no creo que los celos se expliquen por causas naturales. Tener celos no es natural. Carolina nos dice, junto con el autoestima también va en la confianza que tienes en tu pareja. Mm. Sí, pero eso va como en la maduración también. Sí, po. Porque uno te pone a andar con un cabrón y a tenerle confianza a la primera, pues. No, pues eso va, eso eso es un trabajo de joyería que se va dando con el tiempo Yo también siento que aparte de ser una cuestión de autoestima Yo siento que también es la confianza que tú eh, le generas también a la otra persona Porque si tú, le por ejemplo en el caso tuyo, tú le generas confianza al chascón Y por lo tanto eso hace que el chascón no, no, también haga lo mismo contigo Entonces es un trabajo de pareja creo yo Sí, pero aparte también hay un trabajo, por ejemplo, de, de respetar los espacios. Eh, los espacios, por ejemplo, no sé, pues, me pega, Las acá, claro, mi pega mm. acá en la radio y yo estoy en la radio y si te gusta, no sé, bien y si no, no sé, pues te conformás. Mm. Así como él tiene su, su propio espacio con su amigo en la cancha y todo, sí. y, y también compartir esos espacios, decir, ¿sabéis qué? Bueno, bacán que vaya vayáis, po. Mm. Bacán que salgáis, bacán que tengáis tus bueno, amigos. Bueno, yo tengo problemas con mm. eso. Porque, por ejemplo, a mí me han mandado la cresta varias veces <risa> por el tema de la radio, ¿cachai? Pero hasta ahora lo está entendiendo. Pero en un principio no, por un principio era pelea, po, a cada rato porque, vos po, tenía un guadano en la radio por algo hay tanto para allá esa era la típica sí, wean, tengo un computador con un teclado que hace unas sí, notas maravillosas si, sí, weón, supiera uh -huh. eh cachay entonces al principio claro eran peleas po, y me mandaron a la cresta varias veces pero ya después con el tiempo como que entendió y vio que, que el tema iba por otro lado entonces como que eso ya y aparte que yo nunca le tomé atención a lo, a los a, la, a las pelotas lasbietas a la rabie de las pelotudes que decía entonces más le dio la, el, el, el sentido de la confianza pero por ejemplo por eso a eso voy por Cuando decía yo que hay gente que provoca celos. Ah, claro, porque por ejemplo, yo podría haberle perfectamente haberle metido el dedo en la yega, haberle dicho, "Sí, huevón, tengo un huevón allá", ¿cachái? O sea, o no sé, por último decir, tengo que ir a arreglarme mejor, ¿cachái? Para venir para acá, ¿cachái? Entonces, obviamente eso va a generar más conflicto. Sobre todo cuando empieza a venir los días viernes, le da acuático. Pero bueno, en filo. Eso. <risa> Me retaron. <risa> me, me, me retaron y me pelearon muchas veces, pero filo, ahora lo está entendiendo. Pero sí, yo creo que aparte un tema de desconfianza, es un tema de, de autoestima, eh, es la, la confianza que tú le que le puedas generar a tu pareja y que la pareja te genera a ti, y ese es un trabajo de los dos. ¿Qué mandaron? Dice, no, Daniel Papik nos dice, pero cuando el ego trasciende tu persona y lo depositas en una persona o una cosa, también es por enajenación. <risa> Uh -huh. Bueno, y Sebastián Lantasuri le pone a la caro vergara le ven, es cierto, y ahí hay una muchacha que tiene las cuerdas del ring a un varón y le hace mierda a las bolas, huevona, puros combos, bacán, <risas> sí. ¿Así te sí. tienen, Sebastián? Oh, qué heavy. ¿Carolita qué onda? Ahí está la confianza. Eh, ahí vosita. está la confianza. Te hago mierda antes de que salgáis a la calle. Eso, eso, eso. No, pero sí, es, es, es eso. Yo he visto muchas parejas jóvenes y como, ¡ay, la miraste a ella! ¿Por qué la miraste? Sí. Pero ejemplo, y después, lo, lo penca, por ejemplo, que, que yo yo encuentro que yo tengo, que yo soy muy sociable, entonces yo converso con todo el mundo y, y, y yo soy de piel, entonces eso genera desconfianza, o sea, celos en la otra persona pero no puedo cambiar mi esencia por darle un el gusto, ¿cachái? ¿Me entendí? Porque es una cuestión que yo estoy acost... yo siempre la he, he sido así. Entonces, no porque para evitar un conflicto yo voy a tener que dejar de hablar a ciertas personas, yo voy a tener que dejar de, de abrazar a ciertas, no puedo, po'. Entonces, él tiene que confiar nomás, pues, po', y por eso se han generado muchos conflictos pero es por tu forma de ser. Y él me conoció así, entonces por eso te digo, con el trayecto él él ha querido cambiar esa situación y yo no se lo he permitido, ¿cachai? Porque yo sigo siendo la misma, yo sigo siendo eh, conversando con todo el mundo, yo sigo abrazando a la gente que yo quiero abrazar, sigo sigo sentándome al lado de, de cualquier persona que yo me quiera sentar, ¿cachai? Sin medir que a la otra persona le pueda generar conflicto. Ahora sí... Eh, porque no es por un porque el problema no es mío, pues el problema es del po. Claro. Entonces, a eso voy. El problema el, no el, es mío. El, claro, porque él no tiene como decir tú, el evitar conflictos te hace transar y te hace al final limitarte. Eh, no, y aparte te, hace, te, te, te, te te te transforma en algo que no eres, se supone Exacto. que cuando una persona te buscó, te encontró y coincidieron fue porque tú le gustaste por cómo eras. Po. Exacto claro pues entonces él cree que como como nosotros nos conocimos de esa manera yo voy a conocer a otras personas de esa manera no pues si no se trata de eso pues. pero por eso te digo cuando la gente con el tiempo quieren cambiarte las cosas que a ellos al el principio le encantaron a mí esa cuestión me carga y uh -huh. Pero por eso digo, o sea, yo estoy súper de acuerdo con la gente que dice que esto es un tema de autoestima, lo que tú decías en un principio, y también es en confianza de lo, de lo que tú le puedas proyectar a tu pareja y la que tu pareja te proyecta a ti. Y listo. Eso. Mm. Oye, ¿ya vamos terminando? Sí, vámonos. Sí. Oye, uh, mañana me tengo que levantar temprano. Sí, yo tengo sueño, ya. aparte tengo sed. Buenas noches a todos, que descansen. Gracias a todos uh -huh. por la participación, por por comentar, por las imágenes, los videos, bueno, por, y, por la idioteza que dijeron. Y vamos a hacer una, una marcha de Derecho Humano por Álvaro Colbarra, sí. un sí. sí, sí, vamos. Empiecen a preparar la sábana, los lienzos y vayamos allá... A, a prestarle apoyo sí Oye y lo otro Quien quiera cooperar con dulces nos avisan sí, Eso. Estamos juntando dulcecitos Para hacer la navidad de, lo, de los chicos acá de Villa Francia Así que estamos recolectando dinero Como les contábamos delante sí, Pero estamos dulces Para comprar heladitos, para comprar jugos Para comprar las cosas que vamos a hacer ese día de la actividad sí. Así que el que quiera Y quiera colaborarnos con les, una bolsa dulce sí. Necesitamos avisos. vaso bombillas, dulces bolsa y bolsa paraarlo eso pasarle para dulcecito nada va bombillas dulce y bolsa porque el lado ya lo donaron ahí tenemos una locaca para comprar algunos dulcecitos bueno si ah, tiza también si tienen tiza Vamos a pintar las calles y todo. Vamos ah, Claro, y que nos vengan, vamos a avisar la fecha y que nos vengan a acompañar con zungas y cabros. Sí, porque vamos a abrir el grifo así sí. aquí, os queremos a todos con zungas sí. en forma de tigre, a leonar, ah, esas cosas. Yo, oye cabro yo igual puedo hacer un negocito ahí, compramos por mayor, eso es lip con ratoncito, con, con, <risa> con orejita. Con orejita con y, ojito, y todo el tema. Sí. Eh, y con ojito, con trompa que, los de elefante. Que, Con trompas de los elefantes. Sí. sí. Ya. Yeah. Yeah. Así que los esperamos, esperamos sus donaciones. Si es que quieren, si no, no quieren. Si quieren venir a puro mirar ahí, a bañarse en el grifo, también son bienvenidos. También vengan nomás. Vengan, sí. entregan a los cabros chicos. Eso. Eso. Para que vengan a jugar, pero con ropa de, de juego. Sí. No los queremos aquí de punta en blanco. Los claro. queremos con buzo, zapatillas o no. En esa época con Con short. Con short. Con short. Con short y short. Con short y con short. Y con short corto. Y con una, un, con una camisa hawaiana. Eso. ¿Eh? ¿Eh? Ya. Ya cabros. Oy, cabra, casi me bien. comiste cabra. Ya. Muy buenas noches a todos. Que tengan un reparador descanso, un buen tutito. Y mañana con mucho ánimo sí. a trabajar. Recuerda, a las 10 de la mañana, el matinal de Radio Villafrancia. estar. Por eso voy a ir a acostar ahora. Chao. Buenas noches. Nos démons animés perdus dans nos dessins sans couleur gris Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.